En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Cuando estaba pensando en qué decir en este momento recibió un mensaje El mensaje estaba dirigido a nuestro programa La autora se llamaba Anjana Decía esto Hoy hace un mes que mi padre falleció de manera repentina Solo daros las gracias por hacer mis noches más llevaderas y conseguir aliviar ...por unos momentos dentro de lo que cabe... ...mi dolor, con vuestra alegría y vuestros debates... ...palabras como estas son las que justifican... ...las malas horas que las hay... ...y muchas, en los malos momentos... ...las tensiones, los miedos... ...estos mensajes son la vida... ...pero no lo olvidéis, la ayuda es mutua... ...sois vosotros la justificación... ...a todo lo que pasa... ...estamos aquí, gracias a toda la Sanjana... ...a quien le dedicamos el programa de esta noche... ...gracias a toda la Sanjana del mundo... ...que dan un impulso para seguir en la brecha saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos aquí en la sintonía de Onda Cero desde ahora y hasta las 4 La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Silvia Casasola en la codirección, redacción y producción, Javier R. Sevillano, y al frente de la parte técnica, Miguel Jurado. Sábados en de una a cuatro, domingos de una y media a cuatro, La Rosa dos Ventos. Hoy con nosotros en La Rosa de los Vientos... ...un invitado espectacular, alguien grande, alguien único... ...ha estado en otras ocasiones con nosotros... ...pero esta es la primera vez que se acerca a nuestros estudios... ...es autor del libro de la novela Caballo de Troya... ...acaba de publicar el diario de Eliseo... ...él es Juan José Benítez. En unos minutos, JJ Benítez en La Rosa de los Vientos... ...una noche en la que vamos a tener también... Los derechos de los fantasmas Historias verdaderamente espectaculares en el círculo secreto También vamos a conocer el poder de la masonería Y además en el callejón con José Manuel Esquivano La última, la nueva de Woody Allen También tendremos Eureka con Mado Martínez Señales del Fin del Mundo y muchas otras cosas Y por supuesto, materia reservada 2.0 con Fernando Rueda Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno Nunca había entrado de lleno y pensaba que el golpe de estado en Guatemala de 1954 era uno de los muchos producidos durante la Guerra Fría, auspiciados por Estados Unidos y sus socios. Ahora el escritor Mario Vargas Llosa acaba de publicar un libro sobre aquellos acontecimientos que me ha impulsado a estudiarlo, a sumergirme en los datos y me ha permitido descubrir el momento clave del inicio de la Guerra Fría, una historia única, alucinante, plagada de mentiras, manipulaciones y abusos. En un ratito Una historia que nos demuestra cómo la CIA da golpes de, de Estado, los organiza y seguramente ha modificado el pensamiento de muchas personas sobre Estados de América, ¿no? Sobre todo demuestra que va más allá, eh, un golpe de Estado va más allá de la presencia claro. de tropas y de la presencia de, de aviones. Es todo un entramado que, que veremos hoy cómo sucedió, que va... Tremendo. Y también vamos a tener esta noche un recordatorio como se merece de Pepe Neto, ¿no? Sí, en Tirar de la Manta vamos a recordar una de esas historias que, que a, a Pepe le gustaba, una de esas historias que eh, vivimos juntos sobre uno de los grandes acontecimientos que marcó la historia de España. Y también, por supuesto, pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche, el personaje oculto en la Rosa Rosas Vientos. Vamos ya con él pistas eh, que nos ofrece datos eh, que nos da Silvia Casasola. Pues verás uno, son pistas, voy a ir súper rápida porque va de escritores que son investigadores sobre experiencias cercanas a la muerte, pero como también va de escritores y en concreto de escritores que participan en un premio fantástico, el Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián, que damos cada año y que este va a ser el 18 de octubre, viernes, en Crevillén. Ya sabéis que el Ayuntamiento de Crevillén ...patrocina este premio y bueno pues allí vamos a estar entregando el premio a una obra fantástica... ...que ha creado Natalia Monge, que ella como sabéis además eh, nos se dijo que fue, un, vamos, para vosotros un lujo... ...que escribiera ese libro, es proceso para participar en el concurso. El subtítulo, porque el título es, vamos, revelador, Mala cosecha, subtítulo archivos aterradores de la historia de España. Imaginaros lo que podéis encontrar ahí. Bueno, pues el 18 de octubre vamos a presentar ese libro en Crevillén, vamos a entregarle al premio, y allí estaremos Mado Martínez, Fernando López de los, Salva Roca, César Augusto, y una servidora. lo vamos a pasar fenomenal, estáis todos invitados en las redes sociales, en la página oficial de la asociación, bueno, cualquier cosa que nos queráis preguntar, allí estaremos compartiendo con todos vosotros un fantástico y magnífico. Ahora, pues en el centro yo ve sobre las siete y media, y en las ocho y cuarto, en la Casa de Cultura, la Casa de Cultura Municipal, de allí de Crevillen. Y ahora vamos con las pistas. Esta noche, como hemos dicho, son escritores de que son también investigadores sobre experiencias cercanas a la muerte. Pero ¿de quién estoy hablando? Si su libro más importante estuvo siendo rechazado durante mucho tiempo por las editoriales. Los autores Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross y Pimbal Lomel. Ya sabéis que en rosa.vientos.es en el correo o en almohadilla rosa.vientos en Twitter, tenéis que decir cuál de estos tres escritores e investigadores es el protagonista del concurso de esta noche. Y atención, extendemos en la sombra roja, recibimos en nuestro programa a alguien que justifica la existencia de servidor, por ejemplo, y alguien que bueno, es muy importante, es la persona más importante de estos eh, temas Juan José Benítez La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Hace 35 años apareció un libro, un libro que cambió la historia de la literatura española. Era Caballo de Troya. Y ahora, 35 años después, aparece El diario de liceo la obra que viene a ser grande aquel episodio, aquella saga. El diario de liceo salió el pasado martes, ya está, por la segunda edición autores JJ Benítez eh. hoy, JJ Benítez está con nosotros, Juanjo, muy buenos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Un placer, ¿eh? Encantado haberte nosotros, recibido eh. aquí en Onda Cero, qué guay Por cierto yo imagino, Juanjo que en estos días, con toda la prensa, con todos los has concedido, ¿cuántas entrevistas? ¿Mil entrevistas? No, no, tantas no, pero pues, porque no ha habido tiempo, ¿eh? 10 o 12 días, sí, sí, sí. Y... Entonces, y, y ya te ha preguntado a alguno, seguro que te ha preguntado alguno, oye, ¿Jesús era extraterrestre? Sí, sí, sí, alguien, no me acuerdo quién. Una chica, le preguntó, de Europa Press creo que es. Bueno, el gran extraterrestre y tal, y bueno, le tuve que contar otra de sí, la sí, película, sí claro, claro. Decirle, bueno, sí, desde el punto de vista de... De su origen, mm. de su origen, sí, es un gran, el gran extraterrestre, ¿no?, con mayúsculas. Y algunos te ha preguntado también, oye, la Sabana Santa es auténtica? También. ¿Esos análisis que se hicieron? También. Eh, esta mañana, David, no, no me acuerdo, bueno, David Sentinella me ha preguntado, mm. le he dicho, sí, claro, yo creo que la Sabana Santa es auténtica. Y todo el tema del carbono 14, que se habló después, y el carbón 14 es correcto, pero está tomado de unas tiras de la, de la sabana de Turín, de la sabana santa, que son remiendos de esas épocas. Uh -huh. ¿eh? Ahora acaba de aparecer el diario Eliseo y ahora hablaremos de Jesús, ¿eh? pero como te han hecho tantas y tantas entrevistas, hay tanta información de tuya, yo creo que lo mejor es que hablemos de otras cosas que seguro que te apetece mucho, ¿no? Muchísimo. ¿Y ¿De qué te gustaría que te preguntara? Pues yo que sé, pero cosas diarias, personales, eh, más comunes, no sé, ese tipo de cosas que siempre es mucho más agradecido, ¿no? A mí por lo menos me, me gusta más. Claro, y yo como sé, bueno, una de las cosas que me gusta mucho hablar contigo y que me quedo embelesado cuando te oigo es cuando hablas de aquellos maravillosos años que yo le digo así, esos años de periodismo activo, esos años de redacción, se han perdido mucho, ¿eh? Sí, yo a veces entro en las redacciones ahora de, de los medios y me quedo asombrado porque parecen aeropuertos. Allí nadie fuma, nadie grita, nadie dice tacos, no hay humo. Eh, yo en mi época no era así, en mi época era un reactor que claro. daba gritos. En una pecera, cuando hacías las cosas bien, te daba un whisky. Sí, bueno, era ahora como... damos agua. Ahora es políticamente incorrecto. Sí, bueno, yo, el, pero echo de menos, ¿no? Esas redacciones. Ahora se ficha, ¿eh? En las redacciones. Ya, ya. Y si no tienes el DNI no te dejan entrar. Sí, sí te suenaste algo, ¿no? <risa> bueno, y, y espérate que dentro de nada llegará el microchip, que eso ya sí que va a ser tremendo. Sí, ¿y dónde te lo pone? Ese es el problema, ¿dónde lo van a poner? <risa> y la mar, la mar te ha gustado mucho, porque tú has estado en muchos sitios, empezaste en la mar y sigues en la mar. Sí, bueno, no me hablo con el cantábrico. Uh -huh. Pero bueno, como que no te hablas con el cantábrico si viviste muchísimos no, hombre, años. No, no puedes comparar el cantábrico con, con el Mediterráneo con Cádiz, por favor. Por favor. Pero bueno, ah, tú, tú eres de Barbate o o te sientes muy de Barbate, pero ahora estás en el y, y yo te conocí estando en Bilbao. Sí, y bueno, las yo. primeras noticias tuyas que tenía cuando escribiste los libros estabas en Bilbao. Sí, sí, Habías pues, de Cantábrico. No estoy hablando de Bilbao, estoy hablando del Cantábrico. Ah, vale, vale, yo no me hablo con el Cantábrico, vale, va, no, ah. no nos hablamos. Uh -huh. Claro, no, pero no con, con la gente de allí. ¿Has escuchado lo que están comentando de todo este cambio climático que va a afectar una barbaridad al Mediterráneo, que dicen que va a subir unas temperaturas grandísimas, que somos el foco, el Mediterráneo, donde se va a notar antes esa subida de, tem de temperaturas? Mira, no me tires de la lengua, por favor. Sí, tiro, tiro. <risa> Mira, yo lo he, lo he repetido muchas veces... Eh, la gente, bueno, los medios, los eh, sistemas eh, económicos, políticos, y están metiéndole miedo a la gente con el cambio climático. Le están diciendo manifestaciones, no sé qué, que, bueno, pues que esto, está, esto es un desastre. Yo creo que le están metiendo miedo a la gente porque el, el hombre, el ser humano, no es responsable del cambio climático. Y lo digo mm, con conocimiento, creo, de causa. Otra cuestión es que estemos inundando los océanos de plástico o que estemos lanzando emisiones de CO2 a la atmósfera, eso está mal y eso hay que corregirlo, eso es una contaminación que no es buena. Pero eso no tiene nada que ver con el cambio climático. El cambio climático, para cualquiera que lo estudie mínimamente, es algo que obedece a los ciclos naturales del planeta. Hace 14.000 años se acaba la glaciación de bur la última. Y empieza un periodo húmedo donde el, el Sáhara, por poner un ejemplo, es un enorme jardín, que luego llega a un proceso de desatización en el que estamos. Y pregunto yo, ¿hace 14.000 años quién contaminaba? Nadie. ¿Y en la anterior glaciación? Tampoco. ¿Y en las otras? Tampoco. Por tanto, no es el ser humano el responsable del, del cambio climático, es la propia Tierra. Nosotros no somos tan importantes. ¿Pero sí se puede acelerar? ¿El ser humano sí lo puede acelerar? No. Mira, este cambio climático que estamos experimentando, yo no lo niego, puede ser que dure mil años o dos mil. Hombre, ahora los medios son más poderosos y te dicen, eh, se están derritiendo los polos, está subiendo el nivel del mar, vale, sí, bien, de acuerdo. Pero eso no obedece a lo que me estás contando. Me estás metiendo el miedo en el cuerpo. Y no es así. Y los científicos, los honrados, claro, lo claro. saben. Es que hay muchos estudios que se están ahora publicando. Tú has eh, publicado casi 70 libros, casi 70 libros. Eh, 62. 62, bueno, casi 70. Y, y hay unos, ¿cuántos en preparación? Diez. Uh, uh, bueno, inmediatos, inmediatos, pero eh, escritos, escritos. Alguno dirá, hombre, el Amazonas es que lo ha quemado Guajo con tanto libro, con tanto papel. ¿Cierto? <ríe> no. <ríe> Evidentemente que. Oye, pero las editoriales dicen todavía que no se vende libros, no se vende papel, tururú, No se vende. O sea, sí, que no, no lo confiesan. Sí. Hombre, sí se venden. Lo que pasa es que, bueno, quizás no se venda tanto como hace un tiempo. ¿Por qué? Pues porque la gente está muy ocupada, está muy preocupada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo, a mí lo que me da rabia es cuando veo en la televisión, por ejemplo, ¿no? Cómo se manipula a la gente, esas manifestaciones que salen hace cuatro días en todo el mundo diciendo tal... Oiga, que no es así. Que, que el mundo obedece a sus propias leyes. Y cuando se produce una glaciación o un cambio climático que nos va a conducir normalmente a edad de hielo, mm. y luego, poco a poco, se va restableciendo el orden. Eso obedece a, a características desconocidas para nosotros que son propias del mundo, del planeta. De todas formas, el Jesucristo que aparece en Caballo de Troya ahora en el Diario de Eliseo, ese Jesucristo, no te voy a decir a quién votaría, pero ¿cuál sería su ideal? Eh, Ideológico, cuáles serían sus ideas de ese Jesucristo, ese fiscal, Jesús de Nazaret. Sí. El Jesús, de... pero ese es su fiscal. No, no Jesucristo. Ah, bueno, vale, vale. Jesús de ¿qué es distinto? ¿Qué diferencia? No, hay una gran diferencia, ¿eh? ¿Cuál sería la diferencia? Mira, Cristo es una es la traducción al griego de Mesías o ungido. Sí. Y Jesús de Nazaret era todo lo contrario a Mesías, libertador, político, rompedor de dientes, etcétera, que esperaban y esperan todavía los judíos. ¿Tú no lo citas como Jesucristo en, en los libros nunca? Mm, al principio creo que hay sí. alguna mención. Mm, bueno, entonces no sé qué me estabas preguntando. ¿Qué, qué diferencia había entre Jesús de Nazaret y Jesucristo? Ah, y te sí. preguntaba cuál era su ideario. Eh, ¿Era un personaje que sonreía? ¿Era un personaje que era bueno o era un fiscal, un juez un tío que castigaba? No, era era una persona encantadora entrañable, cercana próxima, que ha sido manipulada constantemente por los, por las religiones y, y que no tenía nada de fiscal ¿eh? fiscal es el, el, el Jesús de Nazaret de, de las religiones, que ¿eh? mm. está ahí en, lo, en las alturas de las iglesias medio oscuras no, no, Jesús era Por lo que yo sé, por lo que yo he conocido a través de los caballos, por ejemplo, del diario Elíseo, era un personaje mmm, cercano, con un enorme sentido del humor, sonriendo el 80% de su tiempo, o riendo, y, y con un mensaje que tampoco tiene nada que ver con lo que te han contado. Un sí. ¿eh? mensaje lleno de esperanza, vamos. Claro, es un personaje, yo cuando escucho a eh, algunos decir eh, Yo soy muy cristiano, yo creo mucho en Jesús y Ya los eh, purpurados, los cardenales, eh, no te imaginas Dices, Jolines pues creo que tu actitud es la menos cristiana de todas, ¿no? Sí. Normalmente, si es cristiano, que no lo dice Por actitud, eh por comportamiento Yo creo que Jesús no pretendió nunca Y un poco regreso a tu, a tu pregunta anterior ...nunca pretendió, ni quiso... ...ni quiso saber nada de política... ...nunca, jamás se metió en política... ...y cuando alguien le tentó... ...y le mostró una moneda... ...y le dijo, bueno... Si ...hay que pagarle el tributo al César... ...o qué pasa aquí... ...y Jesús miró la moneda, efectivamente era un denario... ...había una figura de, del emperador Tiberio... ...de entonces, por un lado... ...y se la devolvió al tipo... ...y le dijo, mira, darle al César lo que sea del César... ¿no? Uh -huh. ...entonces... ...él era muy listo, muy inteligente... ...era un dios... ...para mí... ...y entonces... ...él elude siempre... ...el tema político... ...como el tema social... ...y algún momento a él le preguntan... ...bueno, ¿y por qué... ...no cambias tú las... reglas sociales? ...y dice, bueno, pues porque pasado mañana... ...el propio devenir del mundo... ...va a cambiar lo que yo diga... Sí. ...entonces, ¿qué pasa? que Jesús se centra en algo mucho más importante, que es la esperanza. Es decir, oiga, yo he venido aquí no a salvar a nadie, ni a redimir a nadie, sino a decirle a usted y a todo el mundo que hay esperanza, que no está todo perdido, que no está todo oscuro. Pero eh, ese Jesús eh, que tú presentas, esa esperanza, eh, digamos que la Iglesia, la Iglesia eh, la ha quitado a la gente, ¿no?, Eh, la esperanza la tienen o la divulgan otros, eh, pero no los eh, los que se dicen eclesiásticos que Jesús no fundó ninguna iglesia, pero pero bueno, bueno. Efectivamente, Jesús nunca fundó ninguna iglesia. Porque no le interesaba, estaba en otra historia. Ni era su pensamiento, claro. es decir, él, él vino a algo mucho más importante. Lo que pasa es que el ser humano es como es. Y entonces cuando Jesús muere, Pedro y su gente pues dicen, bueno, ¿qué hacemos? No? Y tienen que poner normas y reglas... ...y establecer una, una filosofía básica y una teología básica... ...y entonces como estaban viviendo en medio de los judíos... ...no lo olvidemos, estamos hablando del año 30... Eh, ...a los judíos no les interesaba el mensaje, el auténtico mensaje de Jesús... ...que era, la mujer es exactamente igual que el hombre... ...el esclavo es exactamente igual que el hombre libre... ...y el rico es exactamente igual que el pobre... Uh -huh. ...eso no vendía dentro de solución, vamos a olvidarnos del mensaje mmm, auténtico de Jesús y vamos a decir que ha resucitado, que sí vende, uh -huh. porque a la gente le deslumbraba, ¿no? Claro, es una especie ya de, de aureola de algo, como tú dices, de ese Dios, ¿no? Es algo importante, que es desconocido para, para claro, el humano. A los judíos eso sí les, en fin, sí lo podías trajinar pero claro, eso significó deformar Todo el mensaje de Jesús desde sus raíces. A mí una de las cosas que lo acabas de comentar, que, que me parece muy, muy triste, ¿no? es el papel de Nostado que ha terminado eh, de, pues teniendo la mujer en la iglesia, ¿no? totalmente mmm, pues... marginal, y en cambio eh, Jesús en todo momento lo que está intentando es de tratarla como, como una igual en el diario Eliseo hay un, una serie de capítulos uno sobre todo, que a mí me impactó mucho porque en un momento determinado de su vida de predicación eh, lanza la bomba y le dice a sus discípulos quiero que penséis en diez nombres de mujeres que nos van a acompañar en igualdad de condiciones aquello fue la bomba, ¿por qué? porque la mujer la mujer era un ciudadano de segunda o de tercera, no tenía derechos a casi nada, en fin, era un desastre. Y incorporar a diez mujeres a su grupo íntimo, a sus discípulos, era inconcebible, y bueno, de hecho, tuvo muchísimas críticas, los, los discípulos se opusieron, bueno, hubo un, una tirantez enorme, y nunca, jamás lo mencionan los evangelios canónicos, nunca. Has mencionado el diario de Eliseo. Eliseo es un personaje eh, que viajaba en caballo de Troya, digamos, que es el diario de Jasón, que es el, uno de los astronautas que viajaron en el tiempo y que publicaste tú su diario hace 35 años comenzó. El diario de Eliseo es la versión del otro astronauta, ¿no? Exacto. Es decir. Para que nos entendamos, aunque luego se independizó, digamos. <risa> sí, bueno... Lo que sucede es, para la gente que haya leído los caballos, saben que en el caballo 9 el mayor mm. tiene un problema grave y bueno, decide el, el otro, Eliseo, decide el segundo, decide trasladarlo a su tiempo, a 1973, para ver si allí le pueden ayudar, ¿no? Y regresa, Eliseo regresa a la época de Jesús y le sigue. Mm. Pero le sigue con unas intenciones muy oscuras que él lo cuenta desde el principio ¿Eh? obtener sangre de Jesús de Nazaret obtener muestras eh, biológicas del maestro y de su familia para eh, objetivos inconfesables uh -huh. y sigue, bueno, le sigue al, al, al maestro constantemente y, y bueno, iba y contando lo que pasa, ¿no? y al final sueltan una bomba Y cambia todo Una de las cosas que se cuenta al comienzo del diario de Eliseo Es que el propio Eliseo fue testigo Bueno, eh, en su propia carne eh, lo vivió Hay gente que no lo reconoce porque está muy joven él, él fue una de las personas que fue intervenida para la curación por Jesús no Objeto sí, sí. de milagro él, él fue curado Es decir, eh, eh, hay una curación al final de, de la apuesta En un día en concreto de... Quiero recordar que fue en enero del año 28, en Saidan, en ese barrio pesquero de Najun, de Cafarnaún, había mucha gente que estaba pidiendo la curación, mucha gente en la calle. Y bueno, por resumir, ahí Jesús se, se tiene misericordia hacia esa gente y se produce una curación milagrosa. Uno de los que se ha beneficiado es Eliseo que estaba allí. Tú para todo este tipo de cosas además te, eh, documentas muchísimo científicamente yo compruebo es decir mmm, toda esa información yo ya la tengo pero intento o he intentado verificar si eso era real sobre todo al principio en caballo porque me extrañaba mucho ¿no? me parecía muy raro aquello y intenté verificar y verifiqué que había muchas cosas que eran completamente ciertas pero yo la información yo no tengo nada que ver con la información la gente me dice bueno, pues usted es el que lo ha escrito vamos a ver sí y no yo he transcrito una información que ya sé que mucha gente piensa que es una novela y que yo me lo he inventado no. todo bueno, caramba, pues sería un aspirante a premio Nobel, ¿no? si fuera un invento o no Pero, ahí, ahí lo dejamos, eh, eh, eh, ahí lo dejamos, que la gente opine <risas> eh, Antes eh, te he preguntado el tema de, de Eliseo Al comienzo nadie reconocía Porque le había rejuvenecido ese milagro A ti también te ha curado Jesús, ¿no? No, no, no lo reconocí yo Pero... pero eh, no, a ellos, los discípulos sí lo reconocieron, No, pero es que lo, lo decía y te lo decía y te lo comentaba Porque, eh, Jolines, Estás muy bien. Y que estás como. O sea, que yo te conocí hace te, 30 años. Te está años, tirando los tejos. Yo te conocí hace 30 años en tu Bilbao. Oye, y... Déjame que sea yo quien se lo diga. Pero estás se muy bien, ¿A Eliseo se refiere a mí? No, me refiero a ti ahora. Ahora mismo a ti. Estás mejor que hace 30 años. No, no creo. Sí, sí, sí, sí creo. No, pero te lo yo antes saltaba tapias como así. Y ahora no puedo. Bueno, ahora no te hace falta. No, me hace falta la... sí. Alguna vez he tenido que escapar sí. eh sí? ¿Todavía? Todavía Pero... haces periodismo y todavía te gusta, ¿no? Todavía, sí, sí. Oh, Y estoy con los ojos muy abiertos Siempre pendiente de esto, de lo otro Eh, bueno, no, no. Uno, una de las cosas que, que hablo y que me ocurre mucho es que pues, cuando sigues a pista de alguna cosita y llegas a, a algún testigo o a alguien, siempre ha estado Benítez antes, siempre, siempre. Y dice y uno tiene la esperanza, su, su esperanza y su lucha es, ojalá no le haya entrevistado Benítez, pues nada, pues siempre le haya entrevistado Benítez. Yo me acuerdo de un caso que investigaste tú, sí. de un auto que le evitó, En ah, una sí. carretera de Aragón. Es verdad. En la Nacional yo, yo llegué después que tú. ¿Ah, sí? No Pero porque estoy investigando yo, otro caso más claro. importante. Sí, sí, sí. Que es un caso precioso. Es un caso en que el ovni se puso encima del coche y como en las películas lo levantó... Y no se dio cuenta, el conductor dice, bueno que, que suave va el coche, eh, citró en CX, que la gente se acordará todavía del CX, que tenía la suspensión especial, ¿no? Pues ahí llegué yo tarde. Bueno, una vez, una vez. Juanjo, una de las cosas que de los he mencionado, yo te conocí en Zaragoza porque comenzaste el periodismo, la vida periodística en Zaragoza, ¿no? No, ¿no? en Murcia. Ah, en La Verdad de Murcia y luego bueno, en el Heraldo de Aragón en Zaragoza. En, re, en realidad empecé en, en la Nueva Rioja, de Logroño. ¿Ah, sí? Estuve haciendo prácticas en, en un verano, me enamoré de una nadadora de ojos azules, Y luego ya me fui a la verdad. Manda la por si acaso. Me, me escribió hace poco un, un lector y, y la había localizado. ¿Qué barbaridad? Así, a la nadadora, sí. No sé ni cómo se llama, no me acuerdo. Eh, y como digo, en muchas ocasiones, en muchos sitios, en muchos en destinos, eh, Bilbao, yo te asocio mucho a Bilbao. y Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar periodismo. Fui a Bilbao. Yo no pensaba, voy a estudiar periodismo en Bilbao, ¿no? Voy a estudiar en la ciudad de JJ Benítez, ¿no? Yo soy de Pamplona. Bueno, sí, pero tú estabas... Pero entonces, ¿cuántos años estuviste en Bilbao? ¿20? Muchos, muchos. Yo claro. llegué en el 72. Yo quedé contigo ahí y estudié mi aula. estaba muy cerca de tu casa, en Lejona. Vamos, sí, sí, que sí, te no. seguía la pista. Sí, sí, sí. No te llegué podías escapar. En Neguriganez, en, ¿eh? en Lejona. Bueno, yo tengo muchos y muy buenos recuerdos, de Bilbao, lo pasé muy bien, me inicié a investigar el tema OVNI en la gaceta del Norte, sí, sí. por tanto, estupendo, otra cosa es que no me hable con el Cantábrico. Claro, pero eh, si practicas, hay un libro tuyo que se titula A solas con la mar, eh, que habla de la mar... Y habla también de la mar en poesía En clave de poesía Que ha sido muy importante en tu vida también Sí, no lo volveré a repetir ¿Por qué? Porque yo entiendo que la poesía es desnudarse Y me desnudé una vez Y creo que no lo volveré a hacer Es verdad, es un lenguaje muy especial a La poesía Es una cosa personal Yo he escrito ya otro libro de poemas Que nunca se publicará Y tengo muchos poemas por ahí perdidos Que tampoco se publicarán Pero, sin embargo, tienes algunos eh, libros eh, que, aunque sean prosa, es muy poética. Uno de los primeros libros que leí tuyos es eh, Sueños, y Sueños, luego llegó la autoría y otros más, eh, son prosa, pero tienen un toque poético, ¿no? Sí, me gusta mucho cuidar el lenguaje cuando puedo, y lo permite el tema, pues eh, desplegar un poco eh, la poesía en prosa, uh -huh. eh, que ahí sí no es desnudarse exactamente no eh, de la mano con frasquito también Exacto, es un sí, intento sí, sí. De, de escribir esa poesía esa prosa poética y ahora voy a intentar escribir uno que se llama Elena Con H que está dirigida a una nieta mía de cinco años que hace unas preguntas asombrosas ah, bueno es que la inocencia de, de los niños Increíble. es aplastante es okay. aplastante Increíble. Yo claro, trato no están mediatizados como los adultos sí sí es maravilloso Y la música también, es muy importante En tu vida, en el trabajo como escritor Es casi como un mantra, ¿no? Sí, yo no, no sé escribir si no tengo música O... bueno A cuéntanos un poquito tu ritual ¿Cuándo te sientes tú más cómodo, horario? Cuando estoy en casa, es decir, cuando estoy escribiendo No, los viajes son distintos, eso es otra historia Me levanto entre las seis y las siete menos cuarto, depende ¿De la mañana? De la mañana Mm. Oh, hombre, sí <risa> desayuno un poco, no mucho, mucha fruta me pongo a escribir aproximadamente a las siete y media, a las ocho de la mañana estoy hasta las doce escribiendo eh, bueno, ahí hay cientos de manías a la hora de escribir eh, me voy a caminar, hago ejercicio entre una y dos horas pienso todo lo que puedo no le miro al cantabrico, miro uh -huh. para la izquierda y uh, como algo y a las cuatro y media estoy otra vez eh, o bien preparándolo del día siguiente, estudiando, leyendo, eh, preparando cosas, ¿no? revisando archivos, de repente a veces una foto de Bruno Cardeñosa cuando tenía pelo <risa> Cuando tenía pelo y sobre todo sentido común. Ahora no tengo ni pelo ni sentido común. Pero bueno, estoy mejor ahora, prefiero ahora. Y luego a las ocho y media bajo leo la prensa. Fíjate, mm. imagínate, a las ocho y media leo la prensa de la mañana. Sí. Veo algo la tele y a las diez o diez y media estoy durmiendo. Mm -hmm. Con ¿Qué? un poquito de chocolate en la mano. Ah, mira. O sea que... Que eso, eso no lo perdonas nunca. Y lo intento. Blanca a veces me echan una bronca, pero bueno. Blanca, que es eh, tu mujer. ...y que ha sido muy importante en tu trayectoria y en tu carrera, ¿no? Sí, pues fíjate, yo creo que... ...no sé si son 3.500 años que llevo con ella o 35, pero sí. por ahí... Va Varias cosa. vidas. Oye, y si tú estás bien, tu mujer está estupenda. Sí, no, está muy bien, sí, sí. Entonces, pues ella hace el trabajo sucio. ¿eh? Yo corto las orejas y doyle vuelta al ruedo... Y ella hace de mozo de espadas ¿En el diario Eliseo cuál ha sido la música que te ha acompañado en este trabajo, en este libro? Pues si no recuerdo mal ha sido Barbra Streisand Ay, mm -hmm. me encanta Y en algún momento que todavía sigue es... Eh, ¿Cómo se llama la chica esta? No me acuerdo Qué desastre ¿Jovencita? ¿Mayor? Ya debe ser mayor, pero bueno, ya igual ya me acordaré Y Yanni te gusta mucho también, ¿no? Gianni también, sí, sí. por supuesto, Mocedades, eh, Paloma San Basilio, mm -hmm. naturalmente, eh, no, mucha, mucha gente, no sé. Y tienes que ponerte a escribir siempre con papel regalado, ¿no? Papel regalado, folios regalados. Folios. Y, a ¿Y todavía máquina de escribir, ¿eh? No. ¿Ya no? No, me convencieron... Sí. A la fuerza ¿Quién ha sido? Me arrastra, pues, pues la editorial, mi mujer Bueno, todo el mundo Y claro y yo entendía Porque cada vez que me equivocaba en un folio Lo tenía que romper casi claro claro Entonces probé con el ordenador Lo reconozco, me da miedo Me siento todas las mañanas Frente al ordenador aterrorizado <risa> Porque no sé lo que me va a hacer Entonces fui a una loca academia de policía A aprender mm. algo Y me enseñaron cuatro cosas Y ahí estoy. Eh, no es eh, lo mismo el delete borrar en el ordenador que el Tipex, ¿no? no, no, no. Pero el Tipex no, no, tenía no. una magia especial, si ¿no? Sí, yo de vez en cuando tengo un armario a mi espalda y tengo ahí las seis olivetis. Sí. Y yo <risa> las miro y a veces me arrodillo y pido perdón, por sí, ahí, por y rezas. Sí, sí. Yo te quería preguntar, para ti El, el personaje de Jesús no sé si es el, el más grande personaje histórico o en algún momento dado te ha dado la tentación de profundizar y ahondar en algún otro personaje que también haya sido para ti muy importante bueno, antes de, de Jesús de Nazaret que para mí es el personaje con mayúscula de toda la historia de la humanidad pasada, presente y futura yo antes había, me interesé mucho por Julio Bernet Había leído prácticamente todas sus todas sus novelas y me fascinó. Yo me acuerdo que era un niño en Pamplona, en el cuartel de la Guardia Civil, donde yo vivía, en la avenida Galicia. Mi padre había puesto una estufa enorme en la cocina, en el salón, comedor, cocina, despensa, que era todo. Sí. Y la había pintado de purpurina. Y entonces, cuando le metía la leña, aquello se ponía en rojo y daba un olor especial. Bueno, pues yo allí estaba, con mi libro de 20.000 leguas de vieja y submarino pasando las páginas, imaginándome aquello, y con las orejas completamente coloradas por culpa de la estufa. Entonces, claro, ese personaje... Y luego escribiste que un libro que se llamaba Yo Julio Verne. Uh -huh. Tú te sí. identificaste mucho con él. Sí, yo yo creo que este hombre trabajaba con mucho rigor, con, era muy exhaustivo, se informaba muy bien, se documentaba estúpidamente, En un momento de su vida, él destruye 25.000 fichas escritas a mano y bueno pues hay, hay dos cosas que a mí me impactaron mucho de la vida de Julio Verne que fue su su desgracia personal familiar él estaba enamorado de una persona y no consiguió casarse con esa persona bueno total y luego él eh, en una oleada ovni que hubo en el Estados Unidos en el siglo XIX 1860 no, y tantos hubo varios casos mu muchos casos Él dice, he llegado tarde a esas luces. Y también dice, he llegado tarde a Jesús de Nazaret. Uh -huh. ¿De alguna forma es el, un poco eh, la imagen de Julio Verne lo que a ti te motivó para eh, llegar a ser escritor? No, no, yo no quería ser escritor, eh, ni, ni me considero escritor. Yo soy un periodista que escribe mucho. Y que escribe reportajes que algunos es que tienen escribe más mucho, bien, en finalmente. las páginas no. Sí. Pues... Eh, no, yo no soy escritor. Mira, ser escritor significa tener un don. Y a mí lo que me gusta es dibujar. También no tienes gusta... varios dones, lo que pasa que eres muy humilde. No, no, no, yo te digo la verdad, o sea, yo cada vez que me pongo a escribir no solamente sufro por el ordenador, sino porque me cuesta mucho trabajo, o sea, yo no disfruto escribiendo. Uh -huh. Pero dibujando te... sí. Y después en del diario Liceo, ¿cuál es el plan? ¿Qué se va a publicar? Pues no tengo. Yo tengo no, el título de alguno, pero... No lo tengo muy claro. Lo, hablé, lo has dicho estos días, ¿eh? Lo, o sea, lo hablé no... con la, los editores hace unos días y me planteé dos, dos posibilidades. Uno, que ya está entregado. Uh, vamos a ver. En, en Solo para tus ojos, que es un libro de investigación OVNI, sí. yo he planteado... Eh, es una colección de ocho volúmenes. Mm. Eh, están escritos los cuatro primeros... Uh -huh entonces el siguiente sería mis primos que quizás sale el año que viene yo planteé otra posibilidad yo terminé otro libro que se titula mil diez ideas irreverentes sobre la mujer Dios, la religión, los militares en fin, diez temas mil diez frases de cada tema y yo aposté por este mil diez y lo editorial me ha dicho que no que mis primos pero que el otro se queda ahí de momento pendiente ¿Eh? para por si acaso no lo sé sí. recuerdo que eh, a mí me vienen imágenes de, de cuando era un chavalín y yo acudía a casa de alguien y siempre miraba su biblioteca, sus libros para mí siempre es importante y siempre lo ha sido que alguien tenga libros en su casa, cuando alguien no tiene libros en su casa, algo pasa y En esa época, hablo de finales de los 80, comienzos de los 90, siempre, siempre había un libro, que era caballero de Troya. Eres consciente de, de eso, ¿no? Que has cambiado la vida de mucha gente. No, no soy consciente. ¿no? <risa> pues, Af afortunadamente para mí. Pues, sí, por... Yo creo que todos los que nos están escuchando son conscientes de eso. eh. Bueno, yo, yo recibo todavía, fíjate, 35 años después, recibo muchas cartas, muchos correos electrónicos, de gente que efectivamente te da las gracias porque eh, esos libros, los caballos han cambiado a brújula, su brújula interna en fin, le han dado esperanza, etcétera pero yo prefiero no ser consciente de eso, es decir, mi trabajo no es a ver, mi trabajo es como el de Seur te dan un paquete y te dicen, lo tienes que llevar a, a no sé dónde y llevas el paquete y ya está El que recibe el paquete no se tiene que fijar en el mensajero, salvo que sea muy guapo. Mm. se te, te tienes que fijar en el paquete. Pero si de Caballos de Troya, antes de Eliseo, había un montón de libros, con Eliseo vas... A, porque la gente ya sabes cómo es. basta a ser que le des la oportunidad, van a querer más y más. Tú eres el que va a decir, hasta aquí hemos llegado. No, vamos a ver, lo que es la vida pública de Jesús de Nazaret, acaba ahí. Es decir, el final de, del diario del Eliseo es, el si no recuerdo mal, el 30 de marzo del dos, del año 30. Es cuando arranca el caballo 1. Uh -huh. Cierras el círculo. ¿eh? Luego quedan dos volúmenes que os cuento la Génesis. Uno se llama Belén. Y es una serie de páginas, no me acuerdo si eran 400 o no sé cuántas, ...que hubo que sacar del caballo nueve... ...porque era un libro inmanejable... ...y de hecho lo es, es muy grande... ...y eso que no te gusta escribir... ...sí, entonces... ...la editorial me dijo, saca de ahí un montón de páginas... ...y yo hice y las saqué... ...eso hay que sacarlo... ...hay que publicarlo porque es muy bonito... ...son seis meses de la vida del maestro... ...donde va el mayor... ...siguiéndole, huyendo... ...todos huyen y bueno, ahí pasan unas cosas fascinantes y el segundo tomo, el segundo volumen que no tiene nada que ver con la vida pública se llama Rayo Negro y es las, las experiencias de Jesús unos años antes uh -huh. no sé cuándo se publicarán no tengo ni idea El Diario del Liceo se ha publicado ahora, esta misma semana, ya está por la segunda edición, del martes al sábado. Llegarán otros eh, libros, eh, pero nosotros eh, lo que llegan son nuestras gracias. Te estamos muy agradecidos por esta entrevista. Por todas las que nos has concedido antes, ¿eh? pero por estar y por eh, venir aquí ...a Estudio 100. No Yo estoy encantado, sobre todo, de estar aquí presente ¿no? con vosotros. Es un poco tu casa también, ¿no? no claro? Sí, por supuesto. <risa> Porque la gente te vincula mucho a Planeta, ¿no? La editorial, es, es normal, ¿no? Fue la editorial en la que tuviste que insistir mucho para publicar cada de Ya uno, ¿eh? No te hacía sí. caso. Madre mía. Yo me acuerdo. de la editorial cuando yo presenté el caballo 1 el, el manuscrito a José Manuel Larabos sí. que era mi editor entonces estoy hablando del 83 por por ahí sí, porque el libro se publicó en el 84 el, el, el hombre vio aquello vio el montón de folios y dijo, no, tienes que quitar 400 páginas y tuve un momento de iluminación y le dije, ni una coma y me dijo, bueno, pues a morir Y dije vale pues a morir y llegó caballero llegó la primera edición la segunda la tercera una la cuarta una la décima la vigésima 200 semanas en el número uno de ventas sí fue fue un boom vamos fue una yo creo que más que el... yo no tenía ni tengo mérito en eso sino que la información era de tal volumen de tal calibre que impactó enseguida no mm. la gente. fíjate Yo recuerdo leerlo en la playa. Y me encantó. Desde entonces la playa está hundida. Porque menudo era caballo de troya uno, ¿eh? Afortunadamente no le quitaste esas 400 páginas que te pidió la Nada, no, ni una coma. ¿no? Ni una coma. Y yo recuerdo la cara de editor. Y él editor. no se arrepiente, ¿eh? Se no, y además lo, no él, lo sí, él lo contaba. Él lo contaba como... Pues bueno, esas cosas que ocurren con los editores, ¿no? Que a veces equivocan y... Y él lo contaba bueno satisfecho y, y nosotros estamos muy satisfechos de tenerte aquí, Juanjo, un abrazo, muchas gracias, un placer Muchos comentarios, muchos mensajes en Twitter, Almadilla Rosa Vientos, para comentar hay cosas de las que ha dicho JJ Benítez, en la Rosa de los Vientos, JJ Benítez, Almadilla Rosa Vientos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Y ha estado con nosotros un periodista que ha hecho historia y está con nosotros también otro periodista que ha hecho historia. Fernando Roda, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué? Hemos hablado con José Benítez en de aquellos maravillosos años eh, pensando en el periodismo de antaño, ¿no? No tan antaño, de hace muy poquito, ¿no? Eran maravillosos años, ¿eh? Tú los viviste y los vivió el protagonista de esta noche, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hoy hay que... Eh, hacer aunque sea un, un pequeño homenaje a, a Pepe Oneto, el, el gran y el mítico director de una revista eh, que en la dictadura fue numerosas veces secuestrada que era Cambio 16, otra revista como Tiempo que, que bueno se convirtió en la revista más importante del país también gracias a Pepe Oneto. y Sobre todo yo creo que hay que recordarle eh, por aquello que hacía Pepe por, con aquellas cosas y con su comportamiento y con sus conspiraciones, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. y, claro, muy, claro, y muy vinculado a Onda Cero Radio, ¿eh? Desde eh, sí, sus sí. inicios, o sí, sea, sí, sí, siempre sí. ha estado colaborando. Sí, yo acabé en tiempo porque me, me fichó por... Como... Eh, Pepe Neto y estuvimos trabajando juntos eh, Te tiró los tejos, años, Pepe Me tiró los tejos y tal Es verdad que me tiró los tejos y luego oh, se olvidó de mí y entonces me fui a época <risa> con Canbani y es verdad que me llamó al día siguiente de estar con, con Canbani y me dijo, ¿pero qué haces ahí? Yo, es que no... no No se ha materializado y a los seis meses me, me fui a, a tiempo. Pero hoy voy a contar una historia de esas en las cuales él es el, eh, un protagonista que ya veréis, que es a veces una muestra de, de lo buen periodista y el olfato que tenía, ¿no? Una historia que tiene como protagonista uno de sus eh, protagonistas en la búsqueda, Mario Conde, ¿no? Eso es, vamos a hablar de Mario Conde, vamos a hablar de, de Perote, vamos a hablar de, de unos cuantos, ¿no? Es retirar de la manta, es Fernando Rueda, después vamos a comentar más cosas, eh, pero hoy había que comenzar con la figura de Pepe Noneto y con la, la figura, con esa investigación en la que tú estuviste sobre Mario Conde. Uh -huh. A mitad del año 1995 la sociedad española descubrió gracias al diario El Mundo que el que había sido jefe de la unidad operativa Juan Alberto Perote cuando abandonó el puesto varios años antes se había llevado cientos de microfichas con información que implicaba al gobierno en la guerra sucia contra ETA Tras esa información Perote fue detenido y nos enteramos de que su abogado era Jesús Santaella persona de la máxima confianza de Mario Conde el ex banquero ...a quien una decisión de Felipe González... ...le había apartado de la presidencia de Banesto. Presentados los antecedentes, os explico. Hoy quiero rendir un pequeño homenaje a Pepe Oneto... ...que fue mi jefe, mi compañero y mi amigo. Un periodista que me fichó para trabajar en tiempo... El, semiena, ...el semanario más prestigioso que ha habido en este país. Apoyado por Pepe, llevé a cabo muchas historias... ...que cambiaron el curso de la política de este país... ...pero esta es una de ellas. En 1995... En mitad de la refriega que vivía el país y que os he esbozado, un día, a medianoche, coincidí por casualidad con un hombre al que apenas conocía. Se me acercó decidido, me llevó a una parte, me contó que las informaciones que estaba escribiendo en tiempo sobre los papeles de pelota eran ciertas, pero que sólo estaba arañando la realidad. Y me desveló toda la historia oculta. El abogado de Mario Conde... ...había mantenido y estaba manteniendo conversaciones... ...con personalidades como Adolfo Suárez... ...o el ministro Barrio Nuevo... ...y había estado incluso... ...en el Palacio de la Moncloa... ...para reunirse con el vicepresidente narcis Serra... ...a todos ellos... ...les había enseñado un listado de microfichas de perote... ...en el que se demostraba que los gobiernos de Felipe González... ...habían apoyado la guerra sucia... ...después... ...les había advertido... ...de que si no resarcían a Mario Conde... ...por la pérdida de Manesto... ...lo publicarían de inmediato... ...lo curioso de esta historia... ...es que la fuente me pidió... ...que le transmitiera la información a Oneto... ...aunque especificándole... ...que no se podía publicar... ...algo que me repitió insistentemente... ...al día siguiente hablé con Pepe... ...quien mirándome a la cara... ...me dijo que era miércoles... ...y tenía dos días para contrastar... ...cada dato de la historia... ...y entregársela el viernes a primera hora... ...para que fuera la portada del número... ...que salía el lunes... ...me quedé estupefacto... ...no podemos sacarla... ...le dije... ...me ha repetido cien veces... ...que era off the record... ...discutimos largo rato hasta que me dijo... ...pero no te das cuenta... ...de que te ha dicho que no la saques... ...porque quiere que la publiques... ...no di mi brazo a torcer... ...y me sometió al tercer grado... ...incluida una reunión del consejo de reacción, que obviamente optó mayoritariamente por atender sus argumentos de expertos y no la rebeldía de un joven periodista. El viernes por la mañana, el día de cierre, le entregué mi información y me contó que a la una de la tarde, no antes, debía llamar al Palacio de la Moncloa y al servicio secreto para anunciarles la historia que íbamos a publicar y darles la oportunidad de decir lo que quisieran. Cuando por mi reloj faltaba un minuto para esa hora, Desde lejos... ...Pepe se despidió de mí con la mano... ...y abandonó la redacción. Telefoné a ambas instituciones... ...dejé el mensaje... ...y menos de cinco minutos después... ...sonaba el teléfono de Alicia... ...la secretaria de Pepe... ...quien diligentemente informaba... ...al interlocutor de Moncloa... ...que Pepe estaba de viaje... ...y que el presidente del Grupo Z... ...Antonio Asensio... ...también se había ido. Ninguno de los dos... Estarían localizables hasta el sábado por la tarde, hora coincidente con la, el momento de impresión de la revista, ya sin posibilidad de frenarla. Nadie pudo presionar a los jefes que podían parar la historia. Los dos habían desaparecido. Por la tarde, conscientes de la jugarreta me llamaron del servicio secreto para que añadiera unas líneas a mi historia el escándalo fue máximo el lunes el chantaje de Mario Conde y las iniciales cesiones del gobierno quedaron al descubierto Pepe me felicitó con esa sonrisa picarona que a veces se le ponía y que destacaba aún más que su flequillo a que tu fuente no se ha quejado de que publicaras la historia me dijo maestro de periodistas con él aprendí que la línea recta no siempre es la distancia más corta Entre dos puntos. Yo recuerdo que hace 12, 13 años comencé a dirigir la revista que yo ahora, eh, Historia de España Historia. y el Mundo. Entonces se hacía periodismo, eh, había gente, se investigaban cosas. ¿Qué tenemos que hacer para recuperar el periodismo? Ese periodismo, Pepe Yonete fue uno de sus grandes representantes. ¿Qué se puede hacer para recuperar eso? Yo creo que está en gran parte... Esa, ese periodismo se ha perdido porque antes las empresas eh, cogían e invertían en eh, periodistas invertían no solo en periodistas, sino en tiempo, de, sí, sí. en dar tiempo a los periodistas, para el, poder el trabajar. Tiempo, nunca mejor dicho. Claro, claro. Eh, no, claro, pero sí, lo sí, hacían, sí. es verdad que lo hacían los semanarios, por, con eso de que era semanal sí, ten, claro, quedaban claro. más tiempo, pero también lo hacían los periódicos, sí, sí, sí, que era claro. contratar a, a periodistas y decirles, no tenéis que escribir cada día, tenéis que investigar, tenéis que... Que lo que tú confirmar. has dicho antes, sí, cotejar sí, cada dato, claro. ¿Y cada dato que te ha pasado esta persona, cotejarlo con las personas correspondientes y lo que estás publicando, saber, y ahora, pues es cierto que Internet te facilita muchísimas cosas, pero ahora mismo es que la gente se mueve más desde su mesa con eh, online que yendo a los sitios e investigando y luego que los directores de aquella época eran era gente que descolgaba el teléfono y hacía la hacía las gestiones Cogías la grabadora y, la, la cámara de fotos el cuaderno hablabas con la gente e eh, removías Roma con Santiago Claro que ...hacías el periodismo, eh, pateaba, se gastaba la sola de los zapatos eh, claro y se perseguían historias y sobre todo se emocionaba uno con las historias que conocía. Y mira, y como ha dicho ...J.J. Benítez sí. hace un rato. Y ...J.J. Benítez, una de las cosas que me contaba es que decía yo en esa época tenía el coche el maletero lleno de disfraces. Hoy había que ser médico, hoy había que ser otra cosa, porque había que infiltrarse en los sitios para ser eh, lo que no eras, pero para conseguir un dato. Yo conocí a JJ20 desde tiempo, sí. eh, porque después de sacar mi primer libro vino a, a decirme si, había, si era verdad que había una sección de ovnis dentro del sí, servicio sí, secreto, sí. que yo hice la, la gestión en aquel momento. Verdad. Pero decía que en las redacciones en aquel momento mm. eran redacciones en las cuales se trabajaba mucho y muchas horas... ¿eh? Se fumaba, se bebía... Y se gritaba, y, y se, y se gritaba tomaba un gritaba, y, y, y, y no son, pasa nada, ¿no? Y aparecen aeropuertos. Eso es. Claro, claro, Pues eso es lo que tiene que pasar. Es que existen muchos pepionetos eh, que eh, han hecho mucho, hicieron mucho y muy bien por el periodismo, y muchos Fernando Ruedas y muchos Benitez. Eh. Y, y, y bueno, y que los hay, ¿eh? Y hay muchos, y, uh -huh. y por suerte. Pero claro, bueno, que sí, claro que el sí. tiempo pasado está bien recordarlo. Bueno, ahora vamos a recordar, oh. después de las noticias... Es una Madre historia, mía. una historia pasada, una historia tremenda. lo va a ser en materia reservada 2.0, pero será después, insistimos, de las noticias, de las noticias. que iban ya mismo en Onda Cero, sí, que va, no va, se va. lo pierdan, ¿eh? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Rosa Ventos, eh, para mensajes en Twitter, en La Rosa de los Ventos, eh, en el sintonía de Onda Cero. Comenzamos un nuevo tramo, una nueva hora en nuestro programa. Una hora que nos llevará a conocer algo que ocurrió en Guatemala, será en materia reservada. También vamos a tener el círculo secreto con Juan José Sánchez Oro, historias fascinantes de fantasmas. Vamos a tener eh, datos eh, para saber algo más eh, sobre el personaje oculto de esta noche. Todo en La Rosa de los Ventos eh, son... ...las 2 y 7 minutos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0 Y atención porque os vamos a contar una historia... ...que sirve para que sepamos por qué pensamos lo que pensamos... ¿eh? ...para que sepamos que nuestro pensamiento está a veces en dirigido... ...cuando decimos tal o cual cosa sobre algún gobierno, sobre alguna situación... ...hasta qué punto estamos diciendo la verdad... ...o hasta qué punto estamos diciendo aquello que quieren que otros digan... ...otros que han utilizado la mentira y la difamación... Porque esta es la historia de un crimen masivo orquestado por la CIA, pero también hubo una serie de pensamientos que están relacionados y una serie de ideas y una serie de noticias y de informaciones que se divulgaron en aquella época. Una historia que vamos a conocer en materia reservada 2.0 con Fernando Reda. Fernando, buenas de nuevo. Hola, e <risa> Y nos situamos en Guatemala, pero antes eh, vamos a situarnos un poquito en contexto, ¿no? Sí, no... Antes en Guatepeor. ¿Por qué, lo, por qué traemos la historia aquí? La traemos, y hay que ser justos, porque eh, Mario Vargas Llosa acaba de publicar el libro Tiempos Recios, eh, que eh, cuenta eh, una historia, una historia que verdaderamente apasionante, que es la historia del de golpe de Estado que se produjo en Guatemala en 1954 y que, hay, y que expulsó del poder a Jacobo Arbenz. Hay que decir eh, que bueno, esta historia le interesa y nos las trae eh, el premio Nobel porque él es de Perú y él ya ha escrito eh, y ha tenido una obsesión con los con los dictadores ya escribió un libro versando sobre sobre el dictador Trujillo, el de la República Dominicana entonces la verdad es que yo consideraba que el golpe eh, que este era uno de los golpes de estados que había ha habido en la región con la Guerra Fría y tal y de repente empecé a mirar a buscar a, a interesarme sobre ese tema y me he encontrado con que es el golpe de estado clave, el golpe de estado que abrió de alguna forma una nueva etapa en, en la Guerra Fría pero no adelantemos acontecimientos si, si os parece presentemos al, a, al personaje el personaje se llama Jacobo Arbenz Jacobo Arbenz era un eh, militar progresista sin ninguna duda, no comunista, que llegó al poder, ganó las elecciones en 1951 en Guatemala. En aquel momento Guatemala... En esa época comenzó el hecho de que aquello que nos gustara era comunista, tal sí, que igual bueno, que lo fuera o no lo fuera. No, por eso era, se utilizó como insulto. ¿no? Y luego vamos a, a, luego vamos a demostrar que no era comunista según la, la propia opinión de Estados Unidos, que es decir que, y para eso he traído una, una, un testimonio clave, ¿no? Pero bueno, el hecho es que Jacobo eh, Arbenz, eh, bueno, pues llega con el deseo y con la, de cambiar. Guatemala era como también como muchos países de la zona de Centroamérica y tal, era un país en el cual eh, digamos Era prácticamente de una pobreza extrema la época de los señores y de los vasallos. Bueno, era absolutamente un estado pasado completamente, ¿no? Bueno, el, el hecho es que él llega y dice, yo voy a solucionar esta, estas, este, estos problemas. Lo más grave, ¿cuál es? Lo más grave es eh, dos cosas. Eh, hay, Guatemala es un país muy rico y, sin embargo, eh, está en poder de, de unos cuantos. Y luego hay un problema muy grave y es el problema eh, agrario. Eh, él ya sabía porque vivía ahí que había que era necesario un cambio social porque había una empresa que se llamaba United Fruits Company que tenía eh, la mayor parte del territorio de sí, esta de... empresa es la madre del cordero de muchas cosas, o sea, tiene claro. un nombre muy raro, pero eh, fue ...los bananeros... ...fíjate conocía, que tiene... ¿no? El, el, ...de ahí viene República Bananera... ...un poquito de... Ese, ...de de este, esta empresa... ...pero fíjate que hemos hablado de que la mayor empresa... ...del país que tenía más de la mitad... ...del territorio... De, ...que era dueña... de la, ...más de la mitad... ...del territorio cultivable... ...de todo Guatemala... ...se llamaba United Fruit Company... ...obviamente era una multinacional... ...americana que llevaba en el país, también hay que decirlo, decenas de años, es decir, no era era una cosa. Bueno, pues ellos tenían eh, más del 50% del territorio cultivable, pero solo cultivaban el 3% del territorio. Básicamente, como tú has dicho, bananas, y que, que eran las que vendían a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que cuando llega... Llega Arbenz y les dice, vamos a ver, aquí hay que hacer una reforma agraria y vamos a, a expropiar terreno y vamos a, a permitir que una gran parte de los guatemaltecos salgan de la pobreza extrema. Entonces, eh, ellos, que realmente llevan comprando territorios, ¿por qué compraban terrenos cultivables a los, a los campesinos?, para no utilizarlos, porque de, de, su negocio iba mucho mejor si ellos eh, evitaban tener la competencia, y entonces en los eh, territorios, los terrenos que tenían, los lo, la, la gente, terrenos pequeños, se los compraban y les y los quitaban, y luego a esos mismos los contrataban para cultivar el, el terreno. Y como ellos eran tenían ahí... Eh, ...prácticamente el monopolio... ...o una situación cercana al monopolio... ...bueno, pues entonces... ...les pagaban unos sueldos... Eh, ...miserables... ...completamente... ...y claro, con el paso de los años... ...¿qué es lo que había pasado?... ...pues que habían construido una línea ferroviaria... ...diréis, oye, qué bien, joe, qué, qué amables... ...han construido una línea ferroviaria... ...no, no, la línea ferroviaria era ellos. ...habían puesto el puerto... ...no, no, el puerto más importante de, de Guatemala... ...era de ellos... Quiero decir, que tenían un absoluto control. O sea, que era todo privado prácticamente. Sí, sí, de ellos. Y luego tenían una cosa importante, y es que pagaban muy pocos impuestos. Entre otras cosas, ¿por qué? Me he encontrado que en, a principios del siglo XX el, hubo un presidente de Guatemala que se llamaba Manuel Estrada Cabrera, que era ah, también accionista de, de, de la empresa. Ah, talidad, claro. ¿no? Y entonces, además, es que pagaban... muy Quiero decir les pagaban muy, muy poco eh, esto. Entonces, Arbenz cometió eh, eh, una, una, tuvo una norma absolutamente injusta. Estoy a, en, por favor, esto que estoy diciendo, entre comillas, injusta. ¿Qué fue? decir, eh, vamos a quitaros una serie de terrenos y os vamos a dar una indemnización. ¿Qué indemnización os doy? Eh, el valor de, de los terrenos que vosotros consideráis. como. como fijaros, ¿eh? ¿Vosotros consideráis que estos terrenos tienen valor? Pues os voy a pagar, ¿El Estado os va a pagar eso? Claro, ellos en sus libros de cuentas tenían puesto un precio de los terrenos absolutamente miserable. Uh -huh. Y entonces, claro, ellos lo consideraron injusto. Y entonces apareció un bufete de abogados que eh, le exigió a Arbenz que les pagara... ...veinticinco veces más eh, eh, su valor. Pero el es, despacho... ellos, ellos no habían pagado eso a los pobres no, agricultores. No, claro. y, pero el, el despacho de abogados que eh, les pidió eso y que empezó a pletear contra ellos... ...era el despacho de abogados de John Foster Euless. Eh... tenía algo que ver con la CIA, ¿no? No, John Foster era el secretario ah, de Estado de Estados Unidos el jefe de la y de la accionistas. De la sí, sí. Y el hermano, hmm. que era también accionista, Alan Dulles, uh -huh. eh, que era también accionista de la empresa, era en aquel momento director de la FIA. O sea, entre hermanitos quedó el juego. Y empezaron a aparecer una serie de informaciones diciendo en la prensa de todo el mundo. Y todo el mundo creía y pensaba en Guatemala se han vuelto locos, eh, están haciendo esto, están haciendo lo otro, son unos comunistas, eh, hay que acabar con ellos. Y todas esas informaciones y todos esos datos venían de la Casa Blanca y de la CIA, que querían lastimar a Guatemala a través de Arbenz. Sí, lo que pasa es que una estrategia... Mmm que en el cual ellos siempre quedaban detrás, ahí estaban siempre guardando para que nadie le pudiera demostrar Señalar, su, su ¿no? presencia. Paréntesis, todo esto que vamos a decir de Estados Unidos no es que lo deduzcamos, eh, son papeles desclasificados. Siempre claro. he dicho eh, que he alabado y montones de veces que Estados Unidos tiene una cosa que España no tiene, que es que descl obligatoriamente desclasifican papeles. Sí, sí, sí, sí. Estamos hablando de 1954, con lo cual a finales de, del siglo pasado desclasificaron. Con lo cual, todo esto que decimos está probado en esos papeles. Y es que eh, Estados Unidos mmm, sintió que eh, afectaba a sus propios intereses y además Jacobo eh, Arbenz pues, eh, cuando llegó al poder... Eh, Con sus quiso pactar bueno como se pactan en todos los parlamentos con los diputados de los partidos políticos que estaban más cercanos a él, pero como sabían que venía a hacer una reforma agraria a beneficiar digamos el cambio social, se negaron a, a, a, bueno, a, a pactar con él a ser socios, y vamos. entonces él tuvo que pactar con el único partido con el único partido que, de alguna forma, estaba, estaba dispuesto a, a colaborar en esa tarea, ¿no? Que era el Partido de los Trabajadores de Guatemaltecos, que, evidentemente, sí, era eh, comunista. Y entonces, amparándose en eso, en Estados, Estados Unidos dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a ver, que este, que aquí vienen los, los, vienen los rojos, Rojas. qué gran peligro, ¿no? Y entonces mandaron. al abogado, Eh, mandaron de perdón, de abogado no de embajador que tuvo mucho que ver en toda esta historia claro y este era un anticomunista aclarado eh, había estado en Grecia eh, persiguiendo comunistas y entonces dicen cuidado que vaya a informarnos y entonces este llegó eh, allí con esa misión y eh, se reunió con el, con el presidente con Arbenz El presidente y le dijo que a, a Estados Unidos lo único que le preocupaba es que los elementos comunistas que podían estar en su gobierno. Pero luego mandó un informe al Departamento de Estado norteamericano en el que decía, y leo textualmente, por tanto, abrir comillas, el líder guatemalteco, se refiere a Arbenz, no es comunista. Pero seguramente vendrá un líder comunista detrás de él. Es decir... Sí. Pero si no, será otro. Pero cuidado. Lo que quiero decir es que de dijo... Sí, que informó, él mismo lo ratificó. No era comunista. Digo, lo cual es trascendental. Pero es que eh, ellos lo, lo que hicieron fue eh, unirse con los terratenientes y con eh, eh, la, la compañía de las bananas que estaban allí y que empezaron a montar Un, una campaña de deslegitimación. ¿En qué sentido era no lo Era que... el demonio, pero un poco diablo si sí es. Sí, claro. No, no. Que era comunista. Sí, sí. Y que era comunista y que iba, el, iba a hundir el país y que iban a llegar los, los comunistas y que iban a... Además, era un momento en el que todavía, todavía... Eh, la URSS no había empezado realmente, estaba en una guerra fría es verdad, acababa de arrancar pero todavía no estaba preocupada no estaba moviéndose en, en todos estos terrenos. Mientras hacían la campaña de legitimación, ¿qué es lo que hacían? Bueno, también es verdad bueno, por, por otro lado, también es verdad que Estados Unidos tenía unos socios, que eran todos los países controlados por dictadores que había en la zona. O, o, por sí, latinoamericanos cercanos. Claro, es decir, dos ejemplos, la Cuba de Batista, uh -huh. eh, que no hay que olvidarse, eh, Trujillo en la República Dominicana, y bueno, y había otros países. Pero que había que había otros países que no, que, joder, que estaban a favor, que apoyaban y tal, eh, estupendamente. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues John Foster Dules, Dules, eh, que he dicho antes, ya no sé cómo lo cabelo pronunció de una forma distinta, eh, que era el hermano del de, que era el secretario de Estado, hermano del de la CIA, eh, eh, aprovechó una reunión de la décima conferencia de cancilleres de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que se celebró en Caracas, para pedir que todos eh, criticaran y censuraran a, a a Guatemala. ¿Y qué con, con qué contraprestación? Con el apoyo de los Estados Unidos que les ofrecían. Si No, que, no nada. lo tenían que hacer la, la táctica de Estados Unidos. O sea, era una, una era, orden. En aquella época se parecía bastante al trán de ahora. Hay que apoyarlo. Entonces salieron algunos países como Bolivia y Ecuador diciendo, "No, no, nosotros estamos a favor de ellos", ¿no? Entonces Bolivia les recordaron que eh, había tenía pendiente un crédito de 14 millones de dólares. ...y que el Ecuador, que les iban a dar en dinero... ...Estados Unidos, ocho millones de dólares... ...y cambiaron su postura... ...con lo cual, Jacobo Arbenz se encontró... ...con la oposición interior... ...con la oposición de toda... Eh, eh, la, ...la mayor parte de Latinoamérica... ...y con eh, Estados Unidos... ...y entonces... Eso mezclado con eh, con dos o tres años de, de campaña de deslegitimación, que vienen los rojos, que esto es peligroso, los rusos como vamos a vender. Bueno, pues eso mm, llevó a, a obviamente a pues eso. Al descabezarle. a que en la CIA, eh, en ese panorama ya creado, es decir, durante varios años y tal, montándolo, pues sí. llegaron a la invasión y al golpe de estado. Claro, se sí, creó el caldo de cultivo para eso para hacer, eh, hacer pasar por algo menos grave la invasión y el golpe de Estado. Sí, eh, ellos querían ganarse, y, y hubo mucha gente, hay que decirlo, mucha gente del pueblo que se lo creyó. Claro. Es decir, al final aquí, van como salvadores. Aquí estamos, yo a, a, más adelante, estoy seguro que a lo largo de, de este. de esta temporada vamos a tener oportunidad de hablar de algo que son los hechos alternativos que le, llama, eh, que le llaman en, en Estados Unidos y que algún día todo tendremos que explicar el, el, lo que ahora llaman en la etapa de Trump hechos alternativos es lo que algunos vulgarmente llamamos mentiras. Mentiras que se hacen pasar por verdades. Bueno, pues eso es lo que pasó. Y hubo mucha gente que se creyó que llegaban los comunistas. Y entonces, eh, cuando, de todas formas, cuando se produjo eh, el, el golpe de Estado, Estados Unidos lo que hizo fue escoger a a, otro, a un militar que eh, golpista para sustituirle, que era Carlos Castillo Armas. Alguien manejable, vamos. Eso es. Y entonces consiguieron... Eh, o, prepararon en Honduras y prepararon en Estados Unidos a 500 mercenarios para ir lo que pasa es que no fueron suficientes los mercenarios era muy poco, había un ejército eh, después terminaron utilizando aviones bombardeando eh, eh, la ciudad de Guatemala y al final, bueno, pues eh... oye, ya todo esto, perdona, ¿había algún tipo de postura española? Eh, estamos en la época de Franco y estamos en España claro y ahora ahora lo iba a comentar sobre todo por, por el final de la historia pero eh, Franco estaba en esos momentos con todo el tema de las bases y con todo el tema y Franco... Mudo <risa> Mudo, pero oye ahora verás porque cuando llega Jacobo eh, Arbenz ya eh, bombardean la ciudad ya dice bueno Los, los militares más fieles le dicen eh, textualmente, coronel, no podemos seguir apoyándole. Esto es el final de, de la historia. Entonces él, bueno, pues renuncia. Entonces él cede y le pasa el poder a un coronel, a Carlos Enrique Díaz, que sea el jefe de las Fuerzas Armadas, con la pretensión de que Estados Unidos se vea colmado. Y digan, bueno, este nos vale pero que de alguna forma mantuviera alguna de esas reformas sociales que, que había. Estados Unidos obviamente no quería, quería al su hombre, que fue claro. el que el otro renunció, le dio a Castillo armas. Eso sí, luego legalizaron la situación. Ahora voy a, me voy a poner a hablar en tono comillas para que la gente lo entienda. Y entonces legalizaron la situación de una forma muy democrática, hicieron un plebiscito Dije, y preguntaron a la gente si aceptaba o no a Carlos a, a este Carlos Castillo Armas y entonces votaron joder, votaron y obtuvo un 99,9% del voto que es una demostración clara de que, de ¿De que, que la, fueron muy limpias las elecciones de que sí. fueron muy limpias y, sí, sí, sí. y que Guatemala había llegado a una eh, dictadura es verdad que que él eh, fue asesinado de un tiro por un soldado de, en unas circunstancias extrañas eh, tres años después. Es verdad que, que eh, la CIA quiso dejar claro que Arben se había opuesto a, a, a todos ellos y entonces le humillaron hasta, hasta todo lo que pudieron al salir de, del país. Le, y La CIA le estuvo persiguiendo. Todo país que le aceptaba presionaban para para echarle, un poco me recuerda a todos los temas que hemos visto de Snowden o que de, de todo esto, entre esos nueve países, nueve países estuvo de, en el exilio que le duró 50 años, ninguno fue fue España, cuando todos los latinoamericanos, eh, cuando tienen que salir y alejarse, prefieren venir a España, que, claro. que nuestra es cultura es Europa, hablamos español, sin embargo no, no estuvo, Este fue México, estuvo en, en varios países, pero en España estuvo porque efectivamente Franco vamos, ahí claro, no se metía que, a, no, a, a un rollo como eso, ¿no? No había una democracia en España con lo cual eh, no importaba lo que dijera Franco, Franco, pues iba a estar además a favor siempre de <risa> Estados Unidos de, de, de Estados Unidos porque eran anticomunistas y, y, y Franco también lo era, claro, ¿no? imagínate, claro. ¿no? Oye, ¿qué pasó eh, después? Estados Unidos admitió en algún momento que eh, todo esto lo montaron ellos. Pues mira, sí, eh, eh, se desclasificó al final la documentación y dejó claro evidente la participación de Washington en el golpe de, de Arbenz y no solamente en el golpe de Arbenz sino en lo que ocurrió posteriormente y eh, Clinton en 1999 dijo que lamentó la indebida injerencia de la, de la Casa Blanca hay que decir que... Este, pues no aprendieron mucho, ahora están haciendo en Ecuador lo mismo y, y en otros sitios también. Bueno, pedirán disculpas dentro sí, de 50 sí. años. <risa> cuando desclasifiquen. Decir, y colocaron <risa> en Brasil a Temer y después a Bolsonaro y metieron en la cárcel a Lula. Sí, pero, eh, pero hay algo se que... haciendo lo mismo. De lo eh. cual yo creo que, que eh, me gustaría resaltarlo, porque eh, cuando uno se mete en la historia descubre que las cosas se repiten. Y es que, eh, y estoy pensando en, en Irak, en la invasión de Irak que provocó el, el, el aumento el tremendo del terrorismo yihadista. Bueno, aquí lo que provocó fue que eh, le echaron a Arbenz, pero eh, Guatemala entró en una espiral de violencia entre un bando y otro, que terminó. En una guerra civil, que duró muchos años en la guerra civil que empezó en el 60, hubo más de 250.000 personas más y más, muertas, sí, 50.000 sí, desaparecidas, y estuvo el país absolutamente hecho unos zorros durante años y años. Y en años, cierto y modo años. hasta ahora, eh, sí, eh porque claro. cuando pinchan un poco ya, eh, se fastidia el futuro y se fastidia generaciones y generaciones. Todo porque en un momento tú quieres eh, eh, controlar unos intereses en un momento concreto y lo que generas es una inestabilidad que incluso perjudica también, termina perjudicando al propio Estados Unidos, sí, que sí. dura decenas de, de años, ¿no? A Estados Unidos le perjudica, a la gente de esos países evidentemente que Más, les perjudica claro. a los únicos a los que beneficia son a los dueños de multinacionales como esa que has mencionado. Hombre, claro, se ¿Eh? harían súper ultramillonarios. Sí, la, la terminaron cambiando de nombre, que es lo, lo que dice eso, ya eran super eh, millonarios y bueno, obviamente cuando le quita Arbens una de las la primera cosa que, que que hace este castillo es cargarse las reformas y las reformas eh, agrarias en las cuales bueno pues fijaros que tuve que tener como accionista el secretario de estado sí, sí, sí. y al director de hacía manda de narices ¿no? una historia que explica mucho la historia Fernando Rueda, material reservado. Gracias. Un abrazo. De los vientos en onda Cero. Más astros, más pistas para localizar al personaje oculto de esta noche, Silvio Casola. Pues sí, mira, recordamos a todos nuestros oyentes que tenemos a uno de los mejores escritores e investigadores sobre CM. Como sobre experiencias cercanas a la muerte. que mira tú por dónde. estuvo peleando porque publicaran su libro más famoso. ¿Y quién puede ser? y es la segunda pista. Si cree haber tenido otras vidas en el pasado, las opciones que os damos son Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross o Finn Balm Lommel. En rosa.vientos.es, eso en nuestro correo electrónico, o con almohadilla rosa-vientos en Twitter... Pues nada, decirnos vuestra opción y los que adivinéis, entre todos vosotros, uno será el ganador. Las 2 y minutos y continúa la rosa de los vientos en Onda, Cero. La, rosa vientos en Onda Cero. la rosa de los vientos en Onda Cero. El círculo secreto. The ground, find way. Yeah. ¿Tienen the derechos the derechos legales los fantasmas? The end, the well, pues así. Hoy lo vamos a descubrir aquí, en el círculo secreto, en la rosa de los Con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, querido. Muy bien. Te he trasladado a la pregunta, ¿tienen derechos o podrían tenerlos? Bueno... Parece eh... que no es tan arriesgado decir que sí. En algo sí, ¿no? Sí, ha habido, ha habido casos. Eh, es, es un poco curioso porque normalmente dentro de lo que es la historia de la, de la justicia, eh, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, con el más allá, pues ha sido expulsado de las audiencias de, de los jueces. Y eh, sin embargo, durante la mayor parte de, de la historia de la humanidad, lo sobrenatural estaba muy presente, si os acordáis, y eso daría también para, para hacer otro círculo secreto, todo el tema de las sordalías, de los juicios de Dios, que era la forma más, más habitual que existía de, de hacer juicios. Eh, era una forma de hacer una justicia, digamos, como espontánea. De tal manera que tú no tenías que andar reflexionando, no tenías que andar persuadiendo al otro, tratando de convencerle. No hacía falta tampoco recoger ni ni evidencia ni instruir el caso, sino que tú estabas por un sistema que había muchos. Hay algunos que forman quizás más parte de la mitología que de la realidad, como por ejemplo esto de lanzar, lanzar la bruja al río, ¿no? para ver si, si flota o si no flota, para saber si es culpable o no es culpable pero luego había otros que sí que estaban eh, recogidos en, en textos legales. ¿no? Por ejemplo, dentro del derecho germánico existía la práctica de la ordalía que, que consistía en que se colocaba un caldero de agua hirviendo y el, el que estaba acusado de algún delito tenía que introducir el brazo y recoger del interior de ese caldero pues, eh, o bien un trozo de hierro o una piedra. Y en función de las heridas que tenía se consideraba si decía la verdad o decía la mentira. Por lo que has dicho, creo que los abogados, lo de las ordalías, lo odian totalmente. ¿eh? Claro, es que es que claro es un tipo de verdad espontánea. Entonces, no necesitabas eh, no necesitabas en ningún momento tener que hacer todo este procedimiento, ni hacer, un, como digo, una instrucción, ni nada por el estilo. Luego, lo que sí que existió mucho, y aquí en España existió hasta también fechas relativamente recientes, lo que se denominaba la ley judicial que era hacer también un juicio entre dos personas que estaban, bueno pues tenían una denuncia, tenían un pleito, y para saber quién tenía la razón, o bien ellos mismos, si estaban en condiciones de poder hacer, y además en cierta igualdad, en cierta equidad, a la hora de, de hacer un, un duelo, un duelo a espada, o bien ellos buscaban a alguien que le sustituyeran, y luego el que, por ejemplo, se solía hacer a lo mejor a primera sangre, el que primero hería al otro, se consideraba que tenía la razón. Pero vamos a poner eh, un ejemplo. Eh, por ejemplo... Un escritor, alguien que vende miles, millones de libros, fallece. Ese es el episodio número uno. Episodio número dos, lo capitanea un medium Entra en contacto con ese escritor que ha fallecido. Y ese escritor que ha fallecido sigue escribiendo desde el más allá sus obras que en el pasado generaron muchísimo dinero. ¿Te, te ¿Quién es el autor de ese libro? Pues a ver, el caso es que tenemos, como digo, hay hay casos y ese que tú estás comentando ocurrió pues en los años 40. Claro. Y en el, esto nos situamos en un sitio que además es hoy en día todavía existe un y lo hemos comentado en muchas ocasiones, que es en Brasil, ¿no? Brasil es un sitio muy especial. Como, como sabéis, hace poco además estuvimos dando la noticia de que allí se había declarado el Día Nacional del Espiritismo, que es también algo pues, bastante insólito, o se lo había, había por por una ley, se había hecho ese Día Nacional del Espiritismo. No solamente eso, sino que se había establecido también cuál iba a ser una localidad dentro de Brasil que se consideraba Capital Nacional del Espiritismo, porque allí había nacido un doctor que había sido espírita y que también tenía mucho reconocimiento público. Y claro, dentro de Brasil, pues si nos, estamos hablando del espiritismo... Tenemos que hablar de una figura que es fundamental, que la hemos citado mil veces en La Rosa de los Vientos, que es eh, Chico Xavier, que fue el gran médium eh, de, de Brasil, que murió también relativamente hace poco, en el en torno año 2000, en el 2002, si no recuerdo mal. Y, y bueno, es muy curioso porque claro, este hombre llegó a canalizar, se habla de en torno a unos cuatrocientos cincuenta libros, casi claro. 500 libros, que además eran... Por lo menos eh, los publicó con su nombre, pero teóricamente los autores eran los grandes genios de la literatura. Exacto, porque él lo que hacía era realmente canalizar los libros y de hecho lo, eh, ahí es donde luego surgió el pleito del que vamos a hablar, porque él canalizaba los libros, se ponía en contacto con estos difuntos Y aunque es cierto que él decía que eran escritos por él, pero la autoría, él la ponía en, el, en la portada diciendo que era el autor fallecido correspondiente. ¿Pero entonces y... qué ponía los nombres, tanto el de él como del supuesto escritor eh, que, que entraba el entrance, ¿O solamente eh... el del escritor que, se su... que, que era el que le transmitía todo? No, no, no, no, se sabían las dos cosas. Se sabía que el título era, o sea, que la obra pertenecía al difunto, y luego al mismo tiempo que él la había canalizado. De hecho, muchos de estos libros no solamente los publicaba él, sino que los publicaba a través de la Sociedad Espírita Brasileña, ¿no? que era un poco la que funcionaba como como gran editorial. Uh -huh. Pero él llegó a vender... Eh, claro, es que es que estamos hablando de un personaje, claro, ahora se nos ha olvidado, ¿no? y también para lo que no, se, no nos estamos moviendo en, en Brasil, pues a lo mejor no nos suena muy familiar, ¿no? pero este hombre llegó a vender 50 millones de copias claro. de sus libros. O sea, habéis venido antes a, a Juan José Benítez, ¿no? Pues bueno, lo estamos moviendo también en unas cifras de, eh, descomunales. Y él fue, llegó, llegó a estar también nominado a premio Nobel de la Paz sí. por Brasil. Llegaron a recogerse hasta dos millones de firmas. Cuando él fallece, eh, llega o a sea, llega a hacer un luto oficial en el país. Y llega a ver un comunicado del presidente de la República lamentando el fallecimiento de, de Chico Salida. Es que Salera, ¿no? era un personaje extraordinariamente importante en Brasil. Uno de los grandes personajes del país. A claro, nivel pues... intelectual, además. Bueno, incluso eh, corre también hay una no sé si sabes si leyenda o realidad que él cuando fallece dice, él a, parece ser que avisó esto te, es lo que te comentan los escritistas que cuando él iba a fallecer anunció que sería un día de gran felicidad para los brasileños y coincidió que fue justo el día en el que Brasil ganó la Copa del Mundo Toma, de, de, de fútbol, ¿no? O sea que, que incluso, bueno, como digo, manejaba todo ese tipo de, de sincronicidades. Y claro, eh, eh, como digo, ser era el medium más prestigioso que, que existía. Bueno, pues la historia viene que él va a canalizar eh, la, la obra de un autor también muy conocido en Brasil, que era eh, Humberto de Campos. Este era una, una persona que, que, bueno, que tenía una larga trayectoria, sobre todo como periodista, como cronista, había sido también político en Brasil también había sido espiritista, había creído también en el espiritismo y al poco de morir este, creo que si no me equivoco creo que muere en el año mil novecientos veinticuatro y ya al muy poquito de morir, a partir del año treinta y siete, ya empieza eh, Chico Xavier a canalizar, a psicografiar las obras de Humberto de Campos y empieza a escribir libros completos. Al principio tiene una serie de sueños nada más que son mensajes aislados, cartas, porque luego también Chico Xavier, eh, además de los textos de estos autores, muchas veces lo que hacía era recibir mensajes, estamos hablando de miles de mensajes, se calculan como unos 30.000 mensajes ¿no? de diferentes autores. Bueno, pues con Humberto de Campos hace esas dos cosas, empieza a escribir libros completos, libros algunos que tratan sobre cuestiones del más allá, de, del estado supuestamente actual que, que estaba el difunto, y también cuestiones que tenían que ver con, con Brasil, ¿no? y sobre todo con el papel de Brasil dentro del cristianismo. Y era un autor en la época muy, muy conocido, muy reconocido. Entonces él empieza a escribir estos libros y en el año 1944 la familia, cuando ya llevaba de escritos, eh, Chico Xavier había escrito creo que eran un torno cuatro o cinco libros de Humberto de Capos. Claro, la familia estaba viva, la familia de Humberto de Capos. Tenía viuda y tenía hijos. Y entonces es cuando deciden poner un pleito a Chico Xavier reclamándole varias cosas. Y es aquí cuando se abre, claro, un, un acontecimiento dentro de los tribunales brasileños bastante inédito, porque lo que reclama la familia era, primero, que se verificara si realmente las obras psicografiadas por el por el medium correspondían, en verdad, a Humberto Eco. O sea, había, o sea perdón, Humberto de pues es decir, había... A Humberto ah, Eco no, pero bueno, no, también vale. Pues, eso, también nos vale. Sí. Pero, pero lo que digo es que realmente tenían que buscar un sistema de, de validación de un documento generado en principio inspirado en el más allá. Claro, pero cual... se supone que la familia habría leído alguno de los libros que habría hecho eh, Chico Xavier y entonces habían ellos identificado alguna cosa y por eso estaban reclamando. Claro, a ver, aquí había varias cosas porque yo digo, ellos lo primero que piden es, bueno, que se verifique, ¿vale? Y ahora, claro, tenemos dos opciones. Si se confirma Que realmente, es decir, se hace una serie de pesquisas y de peritajes técnicos científicos, que, que luego os comentaré algunos que se han hecho, incluso hoy en día se está tratando de aplicar inteligencia artificial para, para ver si estas obras psicografiadas corresponden a los autores difuntos o no, pero bueno, en aquella época todavía no, estamos en el año 44, pero bueno lo que ellos, lo que la familia dice, vale, vamos a verificar que esto realmente sea así que pertenezca realmente las obras a Humberto y si eh, pertenecen nosotros queremos los derechos de autor porque somos herederos De, de, estamos es decir, todas las obras que ahora mismo se siguen reeditando de él los derechos corresponden a la familia uh -huh. pero si no, lo que pedimos es incautar todos los ejemplares que estén en circulación se retiren del público porque se supone que son obras fraudulentas y además hay que sancionar a los responsables que han hecho estos libros en concreto, eh, la demanda iba contra Chico Xavier pero también contra la editorial que como decía esta sociedad espírita que era la que también publicaba las, las obras, ¿no? Entonces, en aquel momento, como digo, había cinco libros y luego también la familia mm, estaba comentando y era estaba incluido dentro de la denuncia que, claro, eh, estas obras estaban siendo muy vendidas, no tanto por Chico Xavier, sino también porque estaban firmadas por Humberto de, de, de Campos, ¿no? Entonces, claro, ese era el problema, ¿no? Y entonces, como digo, se, se procede a realizar este este pleito y, y van a los tribunales, van a los tribunales. Entonces, eh, como digo, estas son un poco las dos, las dos posiciones. Y efectivamente se dictó una sentencia el 23 de, de agosto de 1944. Yo no sé a quién creéis vosotros que le dieron la razón los tribunales. ¿A quién? Ah, yo creo que le dan la razón a la familia porque se considera, y más en Brasil, que efectivamente estaba en contacto con el alma del fallecido escritor. Pues yo a Xavier, fíjate. Vale, pues pues, dada la casualidad que se lo dieron a Javier, pero por una especie de, de característica. claro, aquí lo que tenemos que ver es que esto se ha producido en diferentes países, este tipo de cosas, y claro, hay que ceñirnos a lo que es el código penal de cada sitio, que no contempla la realidad de la misma manera. Lo que alegaron los tribunales es que directamente el, el juez, es que, como digo, la sentencia es del 23 de agosto de 1944, y lo que dijo el juez es que como que no había caso, por una sencilla razón, en el momento en el que en Brasil una persona muere, deja de tener derechos civiles. Uh -huh. Por lo tanto, los derechos de autor hereditarios solamente se corresponden a obras escritas en vida del autor. sí Pero si tú escribes obras después de muerto, eso el código civil no lo contempla. <risa> claro, porque no, no, no se ha dado el caso. entonces No había no había ninguna relación jurídica sobre la cual tú podías... Eh, no hay ninguna basarte. base. Claro, entonces directamente el caso no fue adelante. Pero, claro, aquí es donde viene un poco luego la, la historia. Claro, eh, Chico Xavier siguió escribiendo, hasta los años 80 siguió escribiendo libros. Creo que en total escribió como unos 12 libros de Humberto de Campos. Pero lo que ocurre es que justo prácticamente a los dos días, como quien dice, de, de dictarse esta sentencia, que en principio era satisfactoria para el Medium, eh, Chico Xavier va a recibir un mensaje de Humberto de Campos. Y en ese mensaje, que se conserva íntegro, le es una carta bastante larga, Eh, lo que más o menos viene un poco a expresarse el difunto Humberto de Campos es que como que está un poco perplejo de la situación que se ha creado en Brasil a raíz de, de esto, que comprende a la familia, que además son sus seres queridos, pero que él a partir de ahora, cuando canalice obras desde el más allá a través del Medium, lo va a hacer con un seudónimo. Y entonces el resto de obras a partir de ese momento ya no van a aparecer firmadas con Humberto como Humberto de Campos, sino como Hermano X. Uh -huh. Y así es como se han ido publicando hasta el final hasta el... O sea, que es, decir, es muy interesante porque la ley nos indica que la ley ya no solamente funciona en el más acá, sino que también se aplica en el más allá, ¿no? Por lo menos aquí se tuvo bastante bastante en cuenta, ¿no? Vamos Y eso es un caso, es un caso muy interesante porque En Brasil hay una característica, esto generó luego un libro que se llama La psicografía en los tribunales, y ahora mismo también hay varias tesis doctorales, pero es que se da el caso de que con Chico Xavier se dio una práctica un poco particular, y es que la psicografía se puede utilizar en Se ha utilizado, de hecho yo tengo como nueve o diez casos recogidos que se puede utilizar como prueba judicial. Es uh -huh. decir, un, un fallecido que ha sido, por ejemplo, objeto de un asesinato, puede a través de un médium eh, inculpar o disculpar Algún acusado. Manifestarse. Sí, sí o sea en... que y, eso, y eso lo presentan los abogados ¿eh? en las partes y lo presentan en, en, en, el, en el juicio. En Brasil, precisamente en Brasil, hay mucha creencia, muchos espíritas y mucha creencia. Incluso vamos a escuchar una grabación que nos señala que hay mucha creencia en el mundo de los diputados, ¿no? Sí, es eh, para eso, para entender un poco el clima, porque claro, todo esto nos puede parecer muy raro, ¿no?, porque una persona de este tipo pues alcanza esta notoriedad eh, pública, ¿no?, incluso reconocida por diferentes eh, instituciones, como hemos estado hablando incluso en la presidencia del Gobierno… Y es que allí en, en Brasil eh, están cifradas las encuestas de en torno a unos 4 millones de espiritistas, de digamos, de, de espiritistas seguidores de Alan Kardec, no uh -huh. que sería un poco el espiritismo moderno, decimonónico, ¿no? porque luego hay otro tipo de, de religiones espíritas pero bueno, que tendrían que ver ya más con otro tipo de cultos, incluso eh, cultos afroamericanos, ¿no? que se practiquen allí, o incluso dentro también de, del cristianismo, determinadas ramas que tienen mucha presencia también del espiritismo. Pero solamente de lo que es eh, Alan Kardec que es el fundador moderno del espiritismo, Hay como cuatro millones de, de, de creyentes ¿no? firmes. Y resulta que, claro, en 2004 eh, se hizo un homenaje justamente porque se cumplía el bicentenario del nacimiento de Alan Kardec. Y en el Senado, varios diputados, eh, varios senadores, que además pertenecen a diferentes partidos, pero son todos ellos espíritas, celebraron este acto de homenaje allí. Y ocurrió algo verdaderamente eh, extraño, y es que el presidente de esa sesión en el momento en el que estaba hablando, que es Luis Basuma, de además de además que es del Partido de los Trabajadores, pues... Atención resulta, que vamos a escuchar la grabación de, de eso que nos estás comentando ahora, ¿eh? Claro, lo comento para que, que Sergio Ambor, claro, está, está en portugués, ¿no? Entonces, vais a, se va a notar que él empieza a hablar, empieza a presentar el acto con absoluta naturalidad, y de pronto, sin venir a cuento, o sea, súbitamente, él entra en trance, agacha la cabeza, empieza a hacer que tiemble, se, se empieza a ver que, que le tiembla una mano, cambia la voz, Eh, ...habla sobre un poco la situación en el más allá... ...de cómo tienen que ser mejores personas... ...porque él lo que está haciendo al principio... ...es como tienen costumbre siempre los escritistas... ...hacer una especie de rezo de, de invocación... ...en cualquier acto que, que acto público que, que efectúan... ...y entonces él cambia de pronto la voz... ...empieza a temblar... ...y luego acto seguido también... ...vuelve otra vez y da las gracias... ...y cierra el acto... ...todo esto en, en nada cuatro o cinco minutos... ...que fueron recogidos por las cámaras... ...de, de, de circuito cerrado del, del salón... ...de, de plenos de, del Senado e que ha quedado registrado e por supuesto salió pues en Que nós espíritas temos por hábito, né, todos encerrarmos iniciarmos uma atividade humana fazendo uma prece. Que a paz de Jesus Cristo possa nos preencher, preencher cada espaço do nosso corpo. Cada pensamento nosso que Allan Kardec, o espírito que teve essa missão, luminosa. Aí tinha sa produzido essa entre comillas possessão. Nós podemos voltar de volta ao mundo dos espíritos e dizer valeu a pena. Eu melhorei. Es un momento tremendo porque a ese diputado le ha cambiado la voz y es, es que es todo, todo, el mismo, o sea claro. parecen diferentes personas pero sí. es el mismo diputado en el mismo, en la, en la misma digamos frase, ¿no? O sea todo, todo el mismo parlamento ¿no? que está haciendo. Bueno, un momento tremendo, pero nos eh, da bien a las caras la idea de cómo allí en Brasil hay una creencia muy grande que afecta a todo el mundo en el espiritismo, al margen de la religión y al margen de lo que se practique. Sí, además con absoluta naturalidad. Como digo, hay diferentes diputados. Eh, esto es muy habitual. Hemos estado comentando eso, ¿no? Ese Día Nacional del Espiritismo, que es una ley que se establece en el sí, Senado, sí. ¿no? O sea, que por eso digo que, que es bastante, claro, que se vive con una naturalidad que aquí ahora nos sorprende, ¿no? Porque ya en, en Occidente el espiritismo, pues claro, se ha convertido en algo bastante residual, aunque todos conocemos y los que nos movemos en estos temas conocemos espíritas y sociedades espíritas, pero no tiene ya la dimensión que tuvo, pues a finales de... aquí en España, por ejemplo, en, eh, a mediados del siglo XIX, llegó a haber una propuesta de ley en, en uno de los momentos eh, liberales, ¿no?, cuando de, de, con estos cambios de constitución que hubo, pues en uno de los momentos de mayor libertad que hubo en el siglo 19 a finales del siglo XIX hubo una propuesta de ley para incluir el espiritismo como asignatura, como conocimiento, Dentro de la enseñanza básica. Y eso estuvo propuesto por un grupo de diputados que eran también espiritistas. Claro, esto ahora mismo ya no, ya no existe, ¿no? A este nivel. Ese tema sobre los derechos de autor relacionados con el espiritismo eh, tiene mucho que ver con Brasil, porque no solamente hay novelistas del más allá, también hay músicos, hay artistas, hay escultores, hay pintores, es un fenómeno muy extendido en Brasil y quién es el autor, quién debe cobrar por esas obras, Goya por ejemplo, o el espíritu de Goya o el o Gaspareto que canalizaba Goya, ¿no? claro aquí, aquí lo que pasa es que tenemos, tenemos bueno, autores... Salón es quien Claro, a Goya, o sea, el, el, caso, el caso que hemos estado comentando es un caso en el que todavía digamos hay herederos claros de, de ese difunto Pero hay otro caso que también ha marcado que nos tenemos que ir al mundo anglosajón, donde además también la jurisprudencia es muy importante y eso se ha mantenido eh, además aparece como uno de los grandes eventos que ha tenido mucho que ver con los derechos de autor dentro del, como digo del mundo eh, anglosajón que es un, también un pleito que hubo, en este caso fue entre un investigador psíquico, del que hemos hablado en alguna ocasión, porque era una persona que estaba muy obsesionada con el tema artúrico y, y estuvo trabajando con determinados mediums para conocer la historia del Grial a partir de, de estos mediums, de, del médiums. Cuéntanos allá. Eh, rápidamente, en un minuto, qué es lo que pasa en ese caso. Pues muy rápido. Este es Frederick Lightbone que como digo, era una persona que fue un arqueólogo que estuvo trabajando en Glastonbury y se va a poner en contacto con una medium que es eh, Gerald, Geraldine eh, Cummins. Y entonces ambos lo que hacen es que eh, cogen al final una, eh, pues se ponen en contacto y escriben un libro, bueno, es decir, lo escribe realmente ella, un libro que se supone está escrito por un antiguo discípulo de San Pablo. Entonces, cuando lo va a publicar Frederick eh, Blackbone, porque se va a a la medium, la medium reclama que realmente el libro es suyo. Y esto va a los tribunales y al final lo que hace, eh, lo que decide el juez es que le da la razón a la medium, porque dice que realmente eh, ella es la que simplemente había escrito, eh, digamos que había puesto su mano en la pluma para escribir el libro, y el otro no había hecho nada más que transcribir el manuscrito a máquina. Y eh, cuando el juez tiene que resolver si realmente luego este discípulo de San Pablo, del más allá, tiene derechos o no, él dice que no tiene jurisdicción en el más allá, y que por lo tanto esa parte tampoco la va, la va, va, va a dictar sentencia. Pero es muy importante porque si hubiera perdido, resulta que por ejemplo los mecanógrafos o los correctores de estilo tendrían también que recibir derechos de autor de las obras. Mm -hmm. Entonces ahí viene que, que ha creado un precedente, como digo, muy importante, que está recogido en la jurisprudencia de británica. Qué Una buena. historia muy complicada, muy compleja, de quiénes son esos derechos, en del difunto, de la familia del difunto, del espiritista. Hemos eh, tratado ese tema en el círculo secreto con Juan José Sánchez Toro. Juan Juan, muchas gracias. muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, chao. En onda cero, La Rosa de los Vientos Y ahora vamos a hablar en la cara B de Cachemira Es un lugar en donde están ocurriendo cosas muy importantes ahora Respirar para sacar la voz Despegar tan lejos como una águila veloz Respirar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 Es Cachemira, en la frontera entre la India y Pakistán. Un país del que no importan sus gentes, sus más de 20 millones de habitantes que son usados por unos y otros para satisfacer sus intereses. Cuando la India logró su independencia, ya por 1947, se quedó con la parte hindú de Cachemira, mientras tanto, con la parte musulmana, se quedó Pakistán. Y desde entonces unos y otros han jugado con sus gentes, con el país, que sigue siendo de otros y que, según algunas tradiciones, fue el que vio nacer y morir a Jesús de Nazaret. Son 220.000 kilómetros cuadrados. Es la mitad de España. Cuatro guerras entre la India y Pakistán ha tenido Cachemira como centro de disputas. Eh, Pakistán ha utilizado a Cachemira para vender al mundo mentiras sobre terroristas eh, Mientras ellos eran los culpables y los servicios de inteligencia de Pakistán estaban detrás, se echaba la culpa a los cachemires eh, de impulsar estos hechos. Han sido la excusa, pero tampoco olvidemos eh, que es una excusa que Europa y Estados Unidos han comprado. Mientras en la India los partidos de extrema derecha han usado los cochemires como mentira para justificar el aumento de la delincuencia en el país. Y mientras tanto también en Europa y Estados Unidos han comprado las burradas que se han dicho en la India. Y ni uno ni otro ha dado pruebas. Es todo mentira, pero las mentiras que han dicho sobre cachemira han dado razón de ser al status quo que se está allí. Durante todo este tiempo se ha podido mantener a Cachemira, a esta nación, entre dos países. Cuando se produjo la independencia respecto a la India, algunos artículos de la Constitución hacían alusión a la propiedad de tierras en Cachemira. Esos artículos se acaban de anular. Y al suprimirse esos artículos se ha prorogado también que la autonomía de Cachemira se haya roto. 35.000 soldados indios han acudido allí, se ha restringido la libertad de prensa, se ha restringido internet, se ha restringido la telefonía. Todo este ataque a la libertad en Cachemira comenzó el pasado mes de agosto. El mundo no lo sabe, no se ha informado de ello y las autoridades de todos los países han guardado un silencio cómplice. No hay razones para temer. Un ataque nuclear, pero... No olvidemos que los dos países que se disputan esta tierra tienen armas nucleares, porque la India y Pakistán pertenecen al selecto club de los que tienen la bomba atómica. Y el mayor riesgo que existe en el mundo a un conflicto nuclear está allí, pero aquí miramos de espaldas o directamente no miramos el diario de un periodista, es Camila Sayed. Es un ejemplo. Si vemos en la página correspondiente al 15 de agosto, dice lo siguiente. Hoy es el día de la independencia respecto de la India. Estamos todos encerrados. Pusieron más policías a vigilarnos. Alguien dijo que los teléfonos de línea podrían funcionar. Pero ni una sola casa de nuestra zona tiene un teléfono que funcione. No se puede hacer una llamada ni acceder a Internet en toda Cachemira. Y finaliza, Cachemira sigue aislada del resto del mundo. Miles de personas han muerto asesinadas en estos años de represión. En el resto del mundo no se sabe nada porque todos callan. Las noticias de última hora informan de que la India empezará a finalizar el aislamiento provocado por la ruptura de la autonomía el próximo lunes. También se ha anunciado que se va a restablecer el derecho de reunión. Que sí, aunque parezca mentira y parezca increíble, ese derecho, el de reunión, se había anulado. Los datos dicen que unas 100.000 personas han muerto en Cachemira en los últimos 30 años, víctimas de la represión. Tras las recientes cumbres entre Pakistán y Estados Unidos, las acusaciones de Pakistán hacia la India se han redoblado. Pero son unas acusaciones de hoy, porque mañana interesa que sea al revés. Y si interesa eso, se hará. Las autoridades médicas dicen y aseguran que el bloqueo de la India está impidiendo la llegada de medicamentos y servicios sanitarios a la gente y que muchos están muriendo, que muchas muertes son evitables. Ah, los vetos y las restricciones afectan a todos, eh, pero el gobierno de Cachemira, el gobierno de la parte India, ha levantado las acciones que afectan a turistas. Sí, solo las acciones que afectan a turistas. Noticias Segunda Cero, la actualidad y después continuamos. Queda una hora de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mundo bizarro. En unos instantes, en la Rosa de los Vientos, en Mundo Bizarro, os va a hablar de personas que se momifican en vida. Vamos a hablar también con Madon Martínez en URECA y hablamos en Define con José Manuel Esquivano, también la masonería y, atención, os vamos a hablar de un museo, un museo de los horrores en Señales del Fin del Mundo. Pero antes eh, resolvemos eh, las pistas de esta noche, las pistas que conducían a averiguar o no el personaje oculto de esta noche, de esta madurada en La Rosa los Vientos. ¿Ganador, últimos eh, datos? Pues mira, te voy a comentar los últimos datos porque son muy curiosos de los tres personajes que tenemos esta noche, aunque uno de ellos es el, el con el que tienen que adivinar para, para que ganen el concurso. Bueno, los tres, como decíamos, son afamados escritores de experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo... Elizabeth Kubler-Roch pues ella con su libro La muerte y un amanecer es un referente y lo hizo pues gracias a sus experiencias científicas como psiquiatra basadas en el acompañamiento de pacientes terminales ¿Qué decir de Pimbal Lomel? ¿Cuántas veces habrá nombrado Miguel Pedredo a Pilmalomel? Bueno, pues con su libro Consciencia Más allá de la Vida, donde se muestran abundantes pruebas científicas de que las experiencias cercanas a la muerte son un fenómeno que no puede atribuirse a la imaginación, la psicosis o la falta de oxígeno. Él se hizo muy conocido con, con, este, con este libro. Por tanto... Nos queda el primero de todos, el primero que se atrevió a hablar claramente de sus investigaciones sobre ECM, el pionero. Esta experiencia que llamamos la experiencia cercana a la muerte, es de que le sucede a la gente que casi ha muerto y vuelve, This same very often happens. Esta misma experiencia menudo sucede. The bystanders at the bedside of someone else who does die. A las personas que están al lado, de, de pie junto a la cama del que está muriendo. En efecto, nuestro protagonista, que le acabamos de escuchar en una conferencia, pues eh, es Raymond Moody, el pionero de estos temas, con su libro Vida después de la vida, con el que revolucionó las investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte al aproximarse por primera vez de una forma seria y cercana con métodos científicos. Raymond, además, como decíamos antes, hizo regresiones con hipnosis y, según él, Vivió seis vidas anteriores a la actual Además tiene un instituto donde la gente puede experimentar estados modificados de conciencia Con el propósito de invocar nada más y nada menos que apariciones de muertos ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues con Almohadía Rosa Vientos participó en el Twitter Ana Díaz. Sí, Ana Díaz, eres tú la ganadora, arroba nice Díaz del. Te damos felicitaciones, envíanos, ya sabes, tu dirección a rosa.vientos o 0.es y te llegará un detalle del programa. Felicidades, Ana. ¿Qué? Se momifican en vida, los personajes que vamos a comentar esta noche viven mientras se momifican y una vez que se mueren se convierten en algo así como en piedra Nos lo va a comentar, es un investigador, es un viajero lo conocéis en de sobras, ha estado aquí, ha hecho series de televisión Diego Cortijo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal bueno Muy buenas ¿tú? Hola, buenas noches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 y bueno, el misterio sigue ahí, ¿eh? la verdad y nos lo aquí cuando vuelvas ¿eh? cuando conozcas ¿eh? más datos Diego, mil gracias a vosotros, un abrazo. vosotros chicos, un abrazo La rosa de los vientos en Onda Cero Eureka Esta noche en Eureka con Mado Martínez Vamos a hablar de Pajas, pajas mentales Nos boicoteamos A nosotros mismos Muy distorsiones tarde. cognitivas y otra serie de cosas eh, que vamos a tardar aquí en eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, mira, pues a mí no se me había ocurrido lo de las pajas mentales, pero me parece que es la frase idónea, la, la, el término idóneo para describir lo que son las distorsiones cognitivas. Sí. Y, y, y, es que empleado ese término, pero es en cierto modo cuando nos cabreamos con lo que ha pasado, ¿no? No con la otra persona, sino con lo que ha pasado y lo que ha ocurrido, ¿no? son malinterpretaciones, son, son interpretaciones erróneas, distorsionadas, de, de lo que ocurre, ¿no? yo, yo, este tema lo, lo aprendí a los veintitantos, me acuerdo, más o menos, eh, con, con, con mi psicóloga, y es muy interesante. Vamos a hablar de las distorsiones cognitivas. Chachan, chachan, se trata de pensamientos irracionales o distorsionados, ¿no? Es una información que nosotros ¿Cómo nos procesamos. Podemos, eh, tipificar y calificar, eh, definir, en cierto modo. Eh, eh, eh, malinterpretaciones. Vamos uh -huh. a decir que... Sí. ¿Cómo lo podíamos decir hablando en castellano? Lo más sencillo posible. O sea, ahí ¿eh? en plan cristiano, malpensados. Exacto. Vale. Malpensados. Es decir, cuando, cuando somos malpensados con alguien, ¿no? <risas> con alguien o con las circunstancias sí. pero en extremos ya que nos dañan a nosotros y que dañan al, a nuestro entorno lo que pasa es que nosotros caemos en esto diariamente y de forma cotidiana y no sabemos el daño que nos hace o que nos puede llegar a hacer ¿vale? porque a veces se convierte en un tema pues que son conductas al final que no son adaptativas ¿no? esta manera de pensar pues, eh, nos puede hacer mucho daño y perturbar emocionalmente muchísimo y hasta dejarnos noches sin dormir ¿no? digamos por ejemplo que yo he quedado a cenar contigo en Madrid Bruno, ¿no? Uh -huh que hemos quedado a las 9 en nuestro restaurante favorito y que yo llego, me siento, ya a los 40 minutos, ya desesperada, te mando un mensaje y no me contestas. ¿Vale? No, tú no sí. apareces. Yo te mm. llamo por teléfono y no me lo coges. Y yo me pongo a pensar. ¿Será posible este Bruno? ¿Que ya me ha dejado tirada? ¿Pero será posible? ¿Seguro que se ha hecho otro plan mejor y se ha ido? ¿Me ha dejado a mi tirada? ¿O se ha quedado con los amigos? ¿Se ha olvidado de mí? ¿Qué mal amigo? ¿No? Es, es que yo no le importo, me da falta de respeto, abusar de mi tiempo, así y yo que encima que he venido a Madrid y a cenar con él, ¿sabes? Me pongo muy, muy, muy enfadada. ¿Vale? Tengo unas emociones de enfado muy grandes. Y, y te puedo enviar un mensaje, incluso un panegírico ahí, en plan que te den, ¿sabes? Sí. Bien, bien, bien. O digamos que. Que, que bueno, eh, digamos que mi novia me envía todos los días un mensaje de buenos días o de buenas noches y una noche no me lo manda. Y a mí me da por pensar. Claro es que que ya, haciendo, ¿Ya no me quieren que <risas> Claro, que estar haciendo? <risas> si claro. me quisiera me lo enviaría, ¿sabes? O digamos que yo recibo un correo electrónico de mi jefa y me dice que quiere verme eh, al día siguiente en su despacho. Y a mí ¿Y me y ¿Ya piensas pensar. o peor? No, claro. Ya está, me va a despedir, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. Que panda el cúnico, como luego dicen, ¿no? Sí. Bueno, pues podría poner más ejemplos. Estos pensamientos, obviamente, pues producen emociones muy intensas, De decepción, de dolor, de ansiedad, miedo, ¿no? Ira, a veces, muy fuerte, cólera. ¿Y cuál será nuestra conducta? Pues, pues probablemente, pues eh, reaccionaremos fatal, ¿no? Porque cuando tienes esas emociones, actúas y reaccionas fatal. Y. Y bueno, y, y, y es como, ah, que, que no me envías un mensaje, ¿no? Como que no quieres saber nada de mí. Pues yo te mando un mensaje ahí en plan, vale, hasta hasta te bloqueo si me da la vena, ¿no? Que es lo que el refranero popular conoce como primero pegas y luego preguntas. Porque tú en realidad no sabes qué ha pasado y por qué no has venido a cenar, ¿no? Conmigo. O porque no me has mandado un mensaje o a lo mejor no significa que no me quieras o lo que sea, ¿no? En fin, la cuestión es que volvamos a la situación anterior, que tú no has venido a cenar, Bruno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo he quedado contigo y eh, no has aparecido. Pero en vez de enfadarme, digamos que yo eh, pienso lo siguiente, ¿y si le ha pasado algo? no, eh, La emoción será diferente. No es, me ha dejado plantada, ¿no? Eh, y si mejor pienso, por ejemplo, bueno, mmm, voy a tener el móvil cerca, por si acaso le ha pasado algo a Bruno y, eh, y puedo ayudar en algo. Y además, pues ahora mismo lo que puedo hacer, como no puedo hacer nada más, voy a coger, voy a mandarle un mensaje y voy a decirle a Bruno, yo te digo, ¿va todo bien? Llámame con cualquier cosa y me vuelvo a mi hotel. Y ya me enteraré y cuando tú me digas, me des señales, pues ya veremos a ver qué pasa. ¿no? Yo te digo, pues mira, mírate qué te ha pasado y tú me dirás, me explicarás qué te ha pasado. ¿no? Uh -huh. Entonces esto ya es una emoción más, más racional. Y más agradable, me, eh, y dentro de la inquietud que yo pueda tener, la preocupación que yo pueda tener por ti, lo voy a manejar, ¿no? No me voy sí. a ni me voy a poner así. Entonces, eh, si os fijáis, estamos hablando de situaciones en las que las emociones dependen de nosotros y, y no de las circunstancias, porque obviamente si se muere mi mejor amigo, me voy a poner a llorar y con todo el derecho del mundo, ¿no? como comprenderás, no? Pero en muchas otras situaciones, ¿no?, De, de la vida cotidiana y del día a día, voy a caer en esa trampa de la distorsión cognitiva y puedo pasarlo muy mal y hacérselo pasar muy mal a otros, no solamente a mí. Uh -huh. ¿Cómo puedo detectar estos pensamientos erróneos, no? Porque la gente dirá, bueno, ¿y yo qué sé si yo estoy teniendo un pensamiento distorsionado y estoy reaccionando de forma totalmente extrema y no estoy siendo racional, ¿no? Sí. Vale. Bien, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, pues lo primero Con la objetividad, porque nosotros no podemos preguntar. Bueno, ¿este pensamiento está validado por la realidad? Lo he comprobado. Hay más testigos. Eh, por ejemplo, si yo digo que, que seguro que esta persona piensa que es un útil. Bueno, lo puedo comprobar. O sea, uh -huh. eso es verdad. Lo ha dicho. O no será una interpretación mía, ¿vale? Si no hay verificación, si no hay observación, si eso no se puede verificar de ninguna de las maneras, nadie más te lo dice, ¿sabes? O sea, es que no puede ser eso es leer relevante a la persona y no se la podemos leer vale luego la intensidad porque si yo interpreto la actitud la, la acción de otra persona de forma muy negativa y muy extrema con una emoción muy intensa y totalmente descontrolada a lo mejor vale a lo mejor esto ya es una pista también muy grande a lo mejor es que eh, no es un pensamiento racional vale porque si fuera un pensamiento racional o adaptativo seguramente mi emoción sería Eh, más más pausada no sería tan intensa ni la viviría de una forma tan desagradable la podría manejar y tolerarla ¿no? Uh -huh. vale tercer punto la utilidad esto hay que preguntárselo también ¿esta forma de pensar a mí me está ayudando? ¿o me está haciendo la vida más fácil? ¿o me ayuda a tener mejores relaciones con los demás? ¿me hace sentir bien? ¿me ayuda a lograr mis objetivos? ¿a...? Preguntémoslo, eso hay que preguntárselo, porque a lo mejor no está siendo útil, con lo cual, a lo mejor es una conducta no adaptativa. Uh -huh. Cuarto punto, el lenguaje, o lo que los psicólogos llaman la polarización, esto del todo o nada, ¿no? Que es como que cuando nos da por decir, es que siempre, siempre, ¿vale? Ahí está el lenguaje, siempre me sale todo mal. O es que nunca, ¿vale? Esa cosa muy radical, soy bastante. Todo el mundo me odia, o nadie me quiere, ¿no? Es que fulanito debería haberme hecho tal cosa. Nos, nos, nos ponemos exigentes y, y muy radicales. Esto de todo blanco o todo negro. Y no es así, porque cuando los pensamientos no son distorsionados ni erróneos, uh -huh. pues normalmente no existe esa esa polaridad tan bestia, ¿no? Podemos sí. decir me gustaría en lugar de debería, o en vez de decir nunca me sale nada bien, pues yo lo que diría es, a veces cometo errores, ¿vale? Como todo el mundo, es una forma menos rígida de pensamiento. ¿Te das cuenta por dónde voy? Bien, otro punto importante es la sobregeneralización. Nos Cuando... perdonamos poco a nosotros mismos. Claro. Y somos, somos muy, muy exigentes exigente con nosotros mismos. Con sí. nosotros mismos. Mm. Y luego eso se traduce también en los demás, ¿vale? Claro. Hacemos que... Exigimos a los demás una, algo que no... ¿Vale? Sobregeneralizamos cuando decimos también... Eh, es que menganita siempre llega tarde, ¿no? Pues a lo mejor menganita no llega siempre tarde. O, sí. o, o tengo mala suerte. Oye... Es que si te das cuenta y lo, y, lo, y lo valoras dos veces, seguramente has tenido mucha suerte en la vida y has conseguido muchos de tus objetivos, no ha sido todo tan... ¿sabes? Sí, Pero esas sí, sí, sobregeneralizaciones sí. nos mm. producen mucha angustia emocional, no nos ayudan nada. Tampoco nos ayudan nada, por ejemplo, a sacar conclusiones anticipadas, ¿no? O, o, o, o este punto que yo llamo el, el, de, el del catastrofismo, ¿no? Esa adivinación de, del porvenir que siempre estás pensando en cosas malas, ¿no? Por ejemplo... Seguro que mi novia me deja eh, Seguro que no me llaman para trabajar mm, Seguro que suspendo ¿no? Es una característica de personas muy ansiosas Las personas que, que son ansiosas eh, pues, suelen tener este tipo de, de, de, de pensamiento catastrófico Y de anticipar el porvenir Siempre por el lado malo ¿no? O seguro que los análisis dicen que tengo un cáncer ¿no? Cosas mm -hmm. así Esto es, eh, produce muchísima ansiedad además La lectura de pensamiento Lo hemos dicho antes Otro punto Mm, seguro que Margarita piensa que soy tonta o seguro que sí, Fulanito sí, me sí, pone sí. verde en cuanto me doy la espalda mm. o seguro que le doy pena vamos a ver nosotros no podemos adivinar las pensamientos claro, claro. de nadie ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. tú tienes una bola de cristal, a que no no, no podemos mm. no podemos solo podemos ver las acciones si esa persona se porta bien conmigo y es amable porque tengo yo que te... que suponerle segundas intenciones ¿no? claro, qué? Claro. a ver porque luego está el tema de la magnificación Y la minimización, ¿no? Cuando maximizamos las cosas que confirman nuestros te temores, ¿no? Y le prestamos mínima importancia a lo que no nos lo confirma, a lo que no nos hace daño, ¿no? Nos estamos boicoteando todo el rato, si te das cuenta, ¿no? De lo que estoy hablando. Pues a lo mejor una persona que es amable conmigo, pero hay un día que no, por el motivo que sea, o me ha respondido mal, pues me olvido de las 20 veces que sí que ha sido amable y educado conmigo, todas las veces que me ha ayudado, ayudado, lo que sea, ¿no? Y ya digo, es que le caigo malo, ¿no? Esta gente sí, que sí, va sí, sí. al ayuntamiento. ¿Me haces fotocopia? me haces Y siempre te hacen la fotocopia en el ayuntamiento, lo que sea. Y a lo mejor vas un día y te dicen que no, o que la fotocopiada está estropeada y te hacen la corona. Claro. Y ya dices, es que tú ya... No, pero chicos, yo siempre te hago fotocopias, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, vale, bien. Y el 10 es el del debería de, ¿no? Cuando me da por decir, ¿no? A lo mejor yo... Eh, Por ejemplo, yo debería tener hijos, o ya debería tener mi propia casa, o debería sacar un 10 en el examen, o, o cuando se lo decimos a otro, ¿no? Pues deberías hacer esto, o deberías hacer lo otro, o tal, o cual, o debería ser así, o debería ser así. Mira, tendrías que llamar a tu madre, deberías llamar a tu madre todos los días, ¿pero por qué? ¿Quién dice que, que lo tengamos que hacer? ¿Y qué es lo que está bien y lo que no? ¿Y, y, ¿Y por qué voy a querer yo menos a mi madre si no la llamo todos los días? A lo mejor se lo demuestro de otras maneras. ¿Y, y quién me ha dicho a mí que tengo que sacar un 10 y ser perfecta en todos los ámbitos de la vida? ¿no? Claro. Exigencias, siempre exigencias. Ese pensamiento tan exigente. ¿no? Pero alguno estará diciendo, bueno, ¿y qué pasa cuando alguien... Y utiliza esas exigencias utiliza esas debilidades de la persona para crecer el mismo Porque eso también suele pasa, ser ¿eh? muy típico de gente con la autoestima baja que claro. lo que hace es exigirle a los demás o intentar chafar a otros para, claro, para claro. subirla o para manipularlos o porque han aprendido a manipular, generalmente todas estas conductas son aprendidas ¿vale? Mm. Eh, pues porque a lo mejor en tu casa te han manipulado o has tenido una madre o un padre manipuladores o porque te han tratado a ti así o porque tú pues mediante esas actitudes que a lo mejor ya las tienes aprendidas y automatizadas, ese tipo de pensamiento pues estás reproduciendo el patrón propio de tus pensamientos o, o intentando subirte la autoestima bajándosela a los demás, ¿no? que también lo, lo hacen muchos ¿no? Mado Martínez, muchas gracias ¿Eh? un abrazo grande La rosa de los vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Un callejón que todos los años, por estas fechas, rinde tributo y homenajea a una persona que siempre es noticia. Precisamente por estas fechas, cuando comienza el otoño. Porque suele tener nueva película. Vamos a hablar de Cine del séptimo arte, como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y decimos que todos los años por esta fecha, más sí. o menos, semana arriba, semana abajo, pero tiene estreno uno de los más grandes. Polémico por otras cosas, eh, pero un personaje muy grande en la historia del cine y que a medida que cumple años es más prolífico. Yo creo que sí, es un caso verdaderamente único, gloriosamente único, porque ojalá que siga con este ritmo y nos dure muchos años. El señor Woody Allen, creo que hablas de él, vamos. Y esta vez tiene película y Nueva York es su ciudad fetiche, ¿eh? Efectivamente, hombre, cómo no, Nueva York De vez en cuando yo creo que le llama Al corazón de Woody Allen Bueno, le llama para filmar una película Para vivir, yo creo que le llama siempre Porque Allen es neoyorquino Hasta las cejas el hombre, ¿no? Y sí, esta vez se ha ido a rodar Pues algo así como un día, un día de lluvia en Nueva York Pues este es el tráiler Un día lluvioso en Nueva York Un día como debe ser Nueva York Me ha tocado entrevistar a Roland Polar oh, ¡Qué fuerte! ¡Es increíble! ¿Y es en el campus? Mm -mm. Es en Manhattan Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial Lo sé, va a ser una pasada ¿Luego damos un paseo en un coche de caballos? Sí. Si no llueve Es de lejos el director norteamericano más interesante Dado que es tu primer encargo importante ¿Te doy un caramelito? ¿De qué? puedo ir a comer. ¿Por qué no? Está atravesando una gran crisis artística. Es una exclusiva. Gatsby, qué alegría verte. ¿Qué tal? Uh, pues nada, que intentando hacer un clásico del cine negro moderno. Vale, genial. ¿Quieres salir? Un día de lluvia en Nueva York, la película con la que todos los años eh, por estas fechas estrenan Woody en Manhattan, Nueva York, protagonista e epicentro de su cine. Efectivamente así es Bruno Día de lluvia en Nueva York Woody Allen la ha dirigido y la ha escrito por supuesto la producción es de Letty y Eric Aronson junto con Helen Robbins y los protagonistas Timote Chalamet, Elle Fanning Liv Schreiber, Jude Lowe, Diego Luna, Selena Gomez, bah, un elenco extraordinario. Bueno, pues eso, que lo que tú dices, fiel a su cita anual. Bueno, esta vez la verdad es que se ha retrasado un poquito por algunas cosas que han ido pasando, pero acaba de llegar la película de Woody Allen, es la número 50. 50 películas de este señor de 83 años, 83 tres cuartos, porque cumple 84 dentro de un par de meses este señor que se llama Woody Allen. Bueno, nada que añadir yo creo que de su carrera, que es inigualable, y tampoco de su vida privada, que no nos incumbe, me parece a mí. Lo que sí nos atañe es la de sus jóvenes protagonistas, Gatsby y Ashley, que son dos estudiantes de una universidad provinciana. Bueno, Gatsby nos está contando, porque la voz en off sigue siendo un formidable recurso para Woody Allen, que ha huido de Nueva York y de su posesiva madre, y que está muy contento con sus estudios, y sobre todo con su novia, Ashley. Y de ese momento llega ella, toda emocionada, como lo acabamos de oír, porque le han concedido una entrevista con el muy famoso director de cine, Roland Polar, para la revista de la Universidad. La cita, eso sí, es en Manhattan, en Nueva York, donde reside el cineasta. Pero bueno, pues no hay problema. Gatsby le propone viajar juntos, pasar un fin de semana allí, y además, después de la entrevista, pues ir enseñándole la gran manzana y sus lujosos ambientes. Bueno, pues eso es lo que hacen. Pero lo que iba a ser un día feliz y tranquilo, pues se complica sobremanera. Roland Pollard no resulta nada fácil de entrevistar y eso sí, a cambio le propone a Ashley comer juntos. La chica, claro, pues tiene que aceptar para la decepción de su impaciente novio. La cosa no acaba ahí y la aspirante a periodista inicia un periplo alocado que la lleva por los caminos más insospechados. Encima llueve. Y Gatsby, desesperado, da tantos tumbos como ella para acabar muy a su pesar en la mansión de sus padres. Allí le espera, quizá, el momento más trascendente de su vida. Así que cuando los enamorados se reencuentran, pues puede que todo haya cambiado para ellos. Bueno, he oído decir a algún colega que esta es una obra menor. Sí, exactamente igual que el, orfeble, el orfebre que crea una miniatura excelsa y rara, mucho más importante que la grosera bisutería que tanto abunda. Día de lluvia en Nueva York es una pieza de cámara, una comedia delicada, llena de humor y de verdad. Es asombroso presenciar, degustar más bien, una obra tan ligera y a la vez tan profunda, algo que solo está al alcance de auténticos creadores. Los protagonistas de la película, Ashley y Gatsby, deambulan por Nueva York, salen y entran, se ponen con una sopa, tienen encuentros inesperados y viven situaciones que serían casi trágicas, si no fuera porque son tan cómicas. Y todo ello gobernado por un estilo, un ritmo, una atmósfera que lleva a la firma de Allen en cada secuencia y en cada plano. El guión tan clásico que parece de película antigua, antigua y grande, Insiste en las sentencias que ya conocemos de su autor, pero en boca de los personajes parecen otra vez nuevas. Timothée Chalamet es un Woody Allen redivivo, pero también Liz Ryber Jude Law, todos ellos, y hasta las mismas El Fanning y Selena Gomez. Lo que dicen parece imposible y, sin embargo, nunca están fuera de lugar. Y para terminar, al festín para la inteligencia del espectador se une a la colaboración de Vittorio Storaro con una maravillosa fotografía que acompaña tanto los estados de ánimo de los protagonistas como los de la propia Nueva York, románticamente dorada o amenazadoramente gris. Es un escenario encantado que transforma la realidad y cala al espectador. Al terminar la proyección, al salir de la sala, Bruno, yo estaba seguro de que en Madrid también estaba lloviendo. ...y Rolly no está nada contento. ¿Le llamas Rolly? Sí. Día, Día de lluvia tí, en Nueva York. La nueva <risa> película, Debes la nueva obra pero de Woody no Allen. No, sí, es <risa> algo excéntrico. ¿Rolly? Ay, me muero. ¿Eres Francisco? Nueva York, Manhattan, es el, escenario, el escenario, pero el autor es uno de los en grandes en el mundo del cine. Siempre por estas fechas se tiene novedad. Woody Allen ya ha descubierto, y en esta película también... Pues, no gente y actores y actrices que ya estaban ahí, pero les da un impulso definitivo a sus carreras, ¿eh? Efectivamente, bueno, llamar a Timotec, a, a la y a L. Fanning, que son, y bueno, y no digamos Elena Gómez, que sale de la factoría Disney, poco menos que para encontrarse al ratito con el más grande de la pantalla, con Woody Allen. Les da, efectivamente, una oportunidad que la verdad es que ellos aprovechan. No es que Woody Allen sea ese director de actores eh, obsesivo que no les deja no, no, no, no, no, no. pero algo tiene de tal manera los dirige, los coloca que ellos solitos echan a rodar y hacen esas interpretaciones fabulosas, fastuosas, Elle Fanning realmente es una actriz, es una jovencita actriz que va a ser una estrellaza del firmamento de Hollywood sin ninguna duda y más actualidad en el mundo del cine que vamos a agotar ahora mismo <música> Actualidad hasta cierto punto Porque, sí. José Manuel Vuelve Matrix Pues vuelve Matrix, yo no sé, sé Como efectivamente esto es actualidad o no Bueno, pues Lana Bachowski Que como se sabe es la mitad de los hermanos Bachowski Va a dirigir Matrix 4 mm, Repiten Keanu Reeves Y Carrie Moss A los que se unirá Yaya Abdul-Matín el, el actor que hemos visto en Aquaman y en nosotros Con un guión que es de La propia Lana Bachowski Alexander Hamon y David Mitchell Y el rodaje va a comenzar a principios del año que viene, del 2020, es decir, dentro de un ratito. No se han filtrado más datos eh, del argumento, pero yo creo que no va a ser muy distinto a los anteriores. Sobre todo considerando la rentabilidad de los tres primeros capítulos, los que dirigieron Lana y su hermano Andy Machowski. El primero, Matrix, ganó cuatro Oscars, eh, montaje, sonido, efectos visuales y sonoros, y entre los tres han recaudado más de 1.600 millones de dólares. Eh, yo no sé, pero esto me huele a negocio simplemente de circomatógrafo. Y no es eh, la única película, la única saga que continúa, ¿no? No, y a mí, si te digo la verdad, esto casi me duele más, ¿no? Porque Mel Gibson planea dirigir una revisión de Grupo Salvaje, la enorme película de Sam Peckinpah de 1969. Eh, bueno, el guión, que se sabe, cuenta como un grupo de forajidos planea dar su último golpe... El guión de esta nueva va a ser del propio Gibson, junto con Brian Buckby, y los protagonistas, en lugar de William Holden, Ernest Bornein, Robert Ryan y Emilio Fernández, casi todos desgraciadamente extintos, pues van a ser Michael Fassbender, Jamie Fox y Peter Dinklage, entre otros. Eh, la verdad es que este reparto también es bueno, pero lo que yo digo es, ¿de verdad hace falta hacer Grupo Salvaje otra vez? ¿Y de verdad hace falta que los que van el Gibson? Pues seguramente tampoco. Sí, porque eh, ha demostrado su calidad eh, como escritor, ¿eh? No, no, sí, pero si sí sí, el sí. Gibson es otro de, de los grandísimos de la pantalla, o por lo menos sí, eso pues se un poquito él. irregular, ¿eh? Es cierto, digo sí. que, que eso se piensa él, es actor, es también director, es guionista, lo hace todo. A mí me convence, sobre todo como actor, en algunos de sus papeles, claro. Y también un poco fundamentalista, ¿eh? Pues eso también, sí, eh. en fin Bueno, un yo poco o no sé. mucho. <ríe> <ríe> mucho Por sí, eso te sí, digo sí, que sí. no sé si hacía falta que Mel Gibson hiciera Grupo Salvaje otra vez Lo dudo mucho Pero la continuación, Grupo Salvaje 25, Matrix de <ríe> 4 pues lo que sí. sea Estará en esa lista, en el Super 10 Vamos eh, con las películas que están mm. hoy en esa lista, en ese Super 10 ¿Qué sitúa en ese puesto? En el puesto número 10 Bueno, pues recuperamos este peliculón de Santiago Segura Padre, no hay más que uno Con estas son nueve semanas en el Super 10 Hombre, sí, en español, de alguna manera hay que potenciarlo, yo me alegro Y, y bueno, eh, por lo menos recauda, recauda, ¿eh? No, no, desde luego que recauda, ya está por encima de los 13 millones pues Va a ser uno de los, sí, sí, una sí. de las grandes recaudaciones del año Puesto número 9 Pues un estreno en el Super 10, Amazing Grace, la película, el, el, el documental que hizo Sidney Pollack y como lo dejó sin terminar, pues lo ha acabado Alan Elliot. Todo ello para mayor gloria de una grandísima de la música soul, de la música gospel, Arita Franklin, realmente para los amantes de Arita y de esta música, imprescindible. En el puesto número 8... Pues ha subido Toy Story 4, la película de Josh Cooley, una estupenda película de animación, 16 semanas en nuestra lista, nada menos. ¿En el 7, eh? Pues nada menos que 53 semanas lleva Cold War, ya lo hemos dicho todo, de ella va bajando poquito a poco, ya se nos va a ir de la lista, pero yo creo que ya no importa. Bruno, ¿Qué poco ha batido, mandado, no? Ya está bajando. <risa> Eso es, <risa> bueno. ha batido todos los récords, así es que Pavel Pabrikowski, que me consta que ya se ha enterado de su éxito en el Super 10, tiene que estar muy contento. En el puesto, bueno, en el puesto número 7 semana 53 ya ha pasado el señor. año, eh Eso ya, pasado del año, ya un año esto y un poco más. Desde luego que sí. Puesto número 6. Seis... Bueno, pues ha bajado un puestecito Rambo Last Blood, Última Sangre, la película de Adrian Grunberg, naturalmente con Silvestre Estalón de protagonista. Eso, en el puesto número 6, el Rambo 2544. Exacto. También hacía falta esto. Dice, dicen que es el último, Bruno, sí, aunque sí, no sí, que sí, por claro. eso le vamos a perdonar, ¿eh? Sí, sí, ojalá sea el último. y Yo nunca creo que sí, ya, esas cosas. ya no hay más que añadir bueno sí, sí. Esa es la verdad puesto número 5 Adastra, la película de James Gray con Brad Pitt lanzado por los espacios siderales tres semanas en la lista ha bajado un puesto puesto número 4 pues también ha bajado un puesto esta película yo creo que muy interesante de Alejandro Amenábar se titula Mientras dure la guerra Y cuenta con formidables interpretaciones, como la de Carla Alejalde, de Prego, entre otros, dos semanas en el Super 10. Y voy a decir ya una cosa. Si la película no va sobre Franco, ¿no es un poco crítica con la dictadura? Igual estaban en el puesto número uno, ¿eh? <risa> pues seguramente, porque hombre, Almodóvar... Hubiera tenido mejor. más apoyo... Amenabad efectivamente sí. tiene su público aún así hay que decir que está funcionando muy bien en taquilla ¿eh? puesto número 3 pues es para Dolor y Gloria esta sí de Pedro Almodóvar 29 semanas en el Super 10 tampoco es ninguna tontería Antonio Banderas Penélope Cruz una película que va a camino de muchos muchos premios Si sí, la película Dolor y Gloria y la película Mientras son, Dure la Guerra no lo hubieran hecho Almodóvar y Amenábar, no lo hubieran hecho las dos asas, los dos grandes del cine español, lo hubieran hecho en Estados Unidos, ambas películas estarían ya en la historia del cine, ¿eh? No me cabe ni la menor duda, Bruno Puesto número 2 Bueno, pues aquí está Érase una vez en Hollywood La película que ha sido campeona del Super 10 Durante unas cuantas semanas Pero que ha cedido el centro Porque hay otra con mucho empuje Aún así, la película de Tarantino Lleva ocho semanas en el Super 10 Y todavía va a estar, ¿eh? Con lo que quiere decir que tenemos El nuevo número 1 que es Pues efectivamente, es Joker, la película de Todd Phillips, la película, sinceramente, de la que habla todo el mundo. A unos les ha gustado muchísimo, a otros un poquito menos, pero realmente a todo el mundo le parece una película con absoluta personalidad. Todd Phillips es el director, como digo, Joaquín Phoenix, Robert De Niro, los protagonistas, Joker número uno en el Super 10. Y es que muchas personas se tienen que enfrentar a un Joker todos los días, Y eso quizá, eh, pues eh, a los que no le gustan es que quieren ser como sé yo ¿eh? Pues efectivamente, porque desde luego si hay un Joker peligroso es el Joker interior de cada claro, cual claro. Y, a, y además eso es lo que cuenta la película precisamente Exacto, exacto, es una película que cuenta mucho sobre la personalidad oculta de las personas Sobre sí. esa cara B que todo el mundo tiene Que todo el mundo tiene a veces y que todo el mundo se enfrenta a veces a ese Joker en día alguien Pero el problema es cuando se quiere ser como ese Joker de alguien Pero bueno. Tienes toda la razón, Bruno. Na nadie mejor que tú para hablar de caras B, y efectivamente, esta es la cara B de un protagonista especial. El Joker ha ganado a su protagonista principal, a Batman, ¿eh? Pues, pues sí, naturalmente, sí, naturalmente que sí, en este momento sí. Bueno, Joker ha sido, me cuentan que en Estados Unidos, el mejor estreno de la historia... En un mes de octubre, los americanos, como dominan todas las estadísticas, pues esta es curiosa, pero de todas maneras es significativa, ¿eh? Un taquillón descomunal. Y un taquillón descomunal, una presencia de descomunales, será la semana que viene, por supuesto, aquí con José Manuel Esquivano, en el Callejón. José Manuel, pues aquí, pues, gracias. Aquí estaremos Bruno, un abrazo. En Onda Cero, la rosa de los vientos. poder, en detrás del poder, en los grupos ocultos de poder, tienen tanta influencia ese poder invisible como el visible. Y sobre esos grupos de poder nos habla el redactor jefe de la revista Historia de España y el Mundo, Alberto de Frutos. Todas estas sociedades, algunas secretas, otras discretas, como gustamos de decir en, en, en, en esta revista. Eh, están ahí, hay un poder oculto en la historia que ha movido ¿no? eh, oleadas humanas que ha estado ahí detrás de, y todavía y todavía existe, ¿no? que ha estado detrás de algunos de los movimientos eh, más importantes otra cosa, y siendo un poco escépticos, es que eh, haya sido el motor eh, decisivo para que esos movimientos eh, se produzcan ¿no? también hay que considerar pues el hartazgo del pueblo en determinadas eh, circunstancias eh, Y movimientos eh, de políticos eh, más allá de, de en fin de esas eh, órdenes secretas que, que pudieran estar ahí detrás de, de ellas. Precisamente este mes en la revista Historia el tema de portada es la masonería. La importancia de la masonería en los cambios en que ha sufrido la historia. Circunstancias como la independencia de algunos países americanos, la revolución francesa o el nacimiento de Estados Unidos tienen mucho que ver con la masonería. ¿Estuvieron ellos? Parece que sí o parece que no. Bueno, yo creo que tuvo cierta influencia, pero no se puede atribuir todo el peso del nacimiento de los Estados Unidos, como de otros acontecimientos tan importantes como la Revolución Francesa, a la masonería. Había una serie de logias eh, no necesariamente masónicas había políticos o gente que luego se dedicó a, a la política, o que estuvo en la fundación de, del país, que eran masones, pero desde luego eh, no, fue relevante, no fue tan relevante como se ha llegado a atribuir, ¿no? No deja de ser uno de los mitos que ha rodeado a, a esta orden, ¿no? La masonería, el motor oculto de la historia, la masonería, el tema de portada de la revista Historia. Alberto de Frutos es el redactor jefe de esta publicación. Francisco de Miranda, otro de los héroes de la independencia, pertenecía a logias de, este, de esta naturaleza, pero una vez más eh, tenemos que decir que era una especie de socialización de familias ¿no? dentro del entorno de lo que era esa América Española que se juntaban, que tenían sus reuniones, eh, pero en eh, la que la filosofía, digamos, el espíritu masónico no fue tampoco determinante a la hora de establecer ese, ese, ese movimiento emancipatorio. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del Fin del Mundo. Señales del Fin del Mundo, como siempre aquí en La Rosa de los Vientos, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, criaturas. Hola, Sebi, Sebi. ¿Estáis en extinción vosotros? Mm, Casi. La verdad es que las imágenes sí. de lo que nos vamos a hablar hoy <risa> es una de las noticias que a mí más me ha escandalizado, me ha escandalizado. y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 en los es, museos y este señor quiere sacar no, es decir, claro, este señor este individuo lo que, lo que um, pretende igualar es al, al coleccionista de sellos con el coleccionista de, formas, de piezas cazadas de una forma nada, no, no, no sostenible sino únicamente por poderío económico digamos algo importante sobre este señor que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 Que él tiene una pieza de esas que es el ñu el ñu dorado, y tú puedes pedir el ñu con el color de piel o de pelo que tú quieras para que te lo críen genéticamente y luego lo suelten y, y tú te lo cobres. Javier en fin, Sevillano, muchas tremendo, gracias tremendo. a vosotros La Rosas vientos se envuelve mañana a partir de la una y media de la madrugada a las doce y media en Canarias Quedaos en la sintonía de Onda Cero Adiós Ahora son las 4 de la madrugada las